ya pasaron dos minutos del nuevo día de este viernes 15 de noviembre de 2013 te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio a 10 años de su muerte hoy vamos a recordar a Antonio Tormo y lo vamos a hacer desde aquel trabajo que grabó producido por León Gieco 20 y 20. ¿Por qué ese título? Bueno, en aquel primer peronismo, a aquellos trabajadores que llegaban desde el interior del país, así se los denominaba, 20 y 20. 20 centavos eran destinados a una porción de pizza y los otros 20 a una fonola para escuchar en los bailes y en los restaurantes algún temita de Antonio Tormo que los haga volar hasta su lugar de origen. Son dos generaciones, las dos pertenecen a la raíz de la música popular argentina. Y en ese disco hablan, cantan, reflexionan, recuerdan. Vamos a darle un, un espacio muy importante al día de hoy a este recuerdo de Antonio Tormo a diez años de su muerte, pero lo haremos de la mano del 20 y 20 que produjo León. Con Verónica López Olivera vamos a hablar de la extensión del Encuentro Latinoamericano de Teatro Independiente que se va a llevar a cabo los días 19 y 20 de noviembre. Madrugada de viernes, madrugada de música latinoamericana, tenemos un montón de secciones. Tendremos charangos tangueros, Ariel Carlino y la leyenda y el charango trío, los dos grupos haciendo tango. en el mini recital de las tres y media de la mañana, la voz de Agus Volta y el piano de Santiago Torricelli para recorrer todos los temas del mismo barro. Nos visitarán Ignacio Subeldía para presentar Cruz del Sur y Laura Celso, que llega con los temas de Natural. Tenemos una madrugada con mucho 2x1, un tema y dos autores muy reconocidos de la música folclórica argentina. Y vamos a pasar también, por supuesto, por un montón de estilos, de autores, de variantes. Toda la madrugada de hoy marcada a fuego por los 2x1. Y en las historias de un día como hoy, mirá quiénes se cruzan, Raúl Porcheto y Daniel Barenboy. Ya se vienen cuatro horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del día. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM 7:50. Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 7 minutos, la temperatura para capital y alrededores es de 27.4, la humedad ...del 54% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué propone el servicio meteorológico para hoy? Lluvias para toda la mañana del día viernes con una mínima de 18 y una máxima de 24 grados. El extendido dice que sábado, domingo y lunes será zona liberada de paraguas para Capital y Gran Buenos Aires... ...con ascenso de temperatura el sábado... Vamos a ir de una mínima de 13 a una máxima de 25 el domingo, de una mínima de 15 a una máxima de 27, después a rozar el verano el lunes con una mínima de 17 y una máxima de 29. Días de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Aparecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radio-m750.com.ar Agenda nuestro mail, prohibidoamanecer, arroba 750comar La voz de Agus Volta y el piano de Santiago Torricelli se van a hacer cargo de la última media hora del programa de hoy los ejes de mi carreta como para que nos esperes hasta las tres y media de la madrugada porque no engraso los ejes me llaman avance Se masam on napunduna. Si ami na mustake suana. Akkeno soyen grazan. Si a mi See ya. hasta las 4. Prohibido amanecer en AM750. En el mes de septiembre se llevó a cabo en Buenos Aires el encuentro latinoamericano de teatro independiente. Y ahora lo que se va a vivir en el Haroldo Conti es una extensión De, de lo que sucedió en septiembre a través de dos obras Maite Velo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, muy bien Bueno, vamos a contarle a la gente, vamos a invitarla al Conti vamos a hablar un poco del teatro independiente vamos a contarle además qué fue lo que sucedió en septiembre como para que entienda qué es lo que va a pasar ahora entre el 19 y el 20 Arranquemos por ahí, ¿qué pasó en septiembre? Vamos a resumir qué fue lo que sucedió en Buenos Aires Bueno, cómo no. Eh, primero me presento, nosotros somos un grupo de teatro independiente que nos llamamos eh, Umaminga y desde el año pasado venimos eh, gestionando este ELTI, Encuentro Latinoamericano de Teatro Independiente que ambos años ha sido en septiembre. Este año invitamos obras de Ecuador, eh, de Bolivia, eh, de la provincia de Santa Fe, de Perú eh, y de Buenos Aires Y eh, dejamos un, una frutillita del postre para esta instancia que es eh, la semana que viene, eh, que viene de Ecuador, el Grupo Mala Yerba, eh, Y bueno, la, el, el espíritu del encuentro es reunir grupos latinoamericanos, eh, digamos que por, al, por, alguna, por algún deseo nuestro en, en su momento fue poder traerlos, poder hacerlos dar a, dar a conocer, creemos que un poco la mirada en general en Buenos Aires está puesta en... Eh, en Europa y digamos y hay mucho y hay mucha información eh en Buenos Aires de teatro independiente y queríamos como generar un espacio eh en la ciudad en el en el cual poder encontrarnos, encontrarnos con con voces similares eh de de nuestra región eh creíamos que era, que era importante nutrir eh, este espacio y, y darlo a conocer porque creemos que hay grupos muy, de mucha trayectoria y de, y de mucho reconocimiento en Latinoamérica que no se conocen acá como uh -huh. es el caso del grupo Yuyascani de Perú que ya ha venido dos años este año también ha venido Muegano Teatro de, de Ecuador el grupo Llanura de, de Santa Fe de acá de Argentina uh -huh. que tiene 40 años de trayectoria eh, de Bolivia vino Maquepereira con su de otra danza Eh, y después de Buenos Aires se había presentado el grupo Catalina Sur, que también tiene 40 años de trayectoria, que es también muy, eh, muy referente de nuestra ciudad, de, digamos, del teatro comunitario después de la post uh -huh. eh, y bueno, y ahora se viene Aristides Vargas, ni más ni menos. Además, bueno, dos obras fundamentales de, de Aristides Vargas, que tienen como valor agregado el hecho de que se represente en el Conti. Eh, porque y las historias que, que trata Lístides en estas dos obras son muy particulares en Instrucciones para Abrazar el Aire es la obra basada en la vida de, de Chicha, de Chichamariani y la razón blindada tiene que ver con, con Chicho Vargas y la experiencia de sus compañeros en la cárcel de Rawson, a lo largo y a lo ancho de la última dictadura así que llevar esto al Conte además tiene ese valor agregado de vivir, este, a ver las historias casi en un, en un viejo escenario natural ¿no? Sí, totalmente poco que la, la ficción y la realidad se tocan eh, muy de cerca sí. eh, y también otro valor agregado es que vamos a tener eh, en ambas funciones una, una charla debate posterior que nosotros tratamos de, de generar esto también en todas las funciones del ELTI para poder hacer también más real este intercambio entre el público y, y, y los actores que quizás vienen por primera vez a Buenos Aires y, y fu fu eh, digamos funcionó en su primer momento como como un estímulo para que se llevaran una charla directa con el público, que ¿no? se volvían a su país y, y llevarse como concretamente esta mirada y esta recepción directa del público que después terminó siendo un sello que lo tratamos de, de, de mantener porque es muy fuerte lo que sucede después de la función entre, entre ambas partes y creemos que se completa un poco ahí el intercambio real que es lo que queremos fomentar. Uh -huh. Y en este caso el valor agregado como te decía tiene que ver con que el martes a la función de, de instrucciones para abrazar el aire teníamos la intención de que venga Chichamariani ...que, como bien dijiste, es, es la protagonista en la vida real... Sí. ...pero es su cumpleaños número 90... ...y uh -huh. en La Plata le están organizando un flor de fiestón... Sí. ...así que va a venir Tati Almeida... ...que uh -huh. es otra, otra grande que siempre nos acompaña... Uh -huh. ...con Horacio de Cuarta Pared que, que va a venir de La Plata... Que, ...que ellos también estuvieron trabajando en un festival... ...que le organizaron a Chicha... ...y va a traer una carta de, de Chicha Mariani... Eh, ...en representación, digamos eh sí, sí. para para que esté presente de alguna forma y el miércoles va a estar Chicho Vargas eh presente también hablábamos recién de que la realidad y la ficción se tocan el... porque él está muy entusiasmado con venir y dar testimonio en la charla de debate posterior y el mismo Arisides también va a estar eh porque la apuesta del miércoles no es la de, va la apuesta sí porque es de la apuesta de Aristide Vargas, que Florencia Suárez Vignoli eh, la, está, la está trabajando acá en, en Buenos Aires y él también quiere venir a verla porque justamente le dio todos los derechos y, y digamos, es, es amigo de, del grupo nuestro y quiere venir a verla también. Así uh -huh. que va a ser fuerte porque está, está todo... Todo junto, digamos, lo, lo real y lo ficcional, sí, claro. y sabemos que el, el escenario del Conti dentro de la ESMA va a ser un poco fuerte, sí, sí. Eh, pero bueno, es un poco también hacernos cargo de, de lo que estamos hablando. Sí, sí. Maite, los dos días, 19 y 30, tanto el 19 como el 20... Exactamente, sí. Se pueden hacer eh, reservas a, al mail info arrobaelti.com.ar Perfecto. Y también se pueden retirar ahí mismo. Pedimos que estén media hora antes eh, de la función. Así que a las 19.30 van a arrancar las obras. Tengan en cuenta que después de la función va a haber una charla de debate posterior, ambos días. Para cerrar, Maite, siempre decimos que hay solamente dos tipos de sonidos radiales, los que sirven para recordar y los que sirven para... Descubrir. Y habrá mucha gente que cuando hablamos de teatro independiente seguramente se acuerda de Alejandra Boero, se acuerda de aquellos movimientos de fines de los 50 y de todo lo que vino después. Ahora habrá muchos que por una cuestión de, de lo que marque el número de su DNI se estarán preguntando... ¿De qué se trata el teatro independiente? ¿Cómo podemos definir en dos líneas esta patriada que tiene que ver con la autogestión, que tiene que ver con lo cooperativo, que tiene que ver con no domesticar el mensaje arriba del escenario por parte de ningún escritorio? Bueno, contanos en dos líneas qué es el teatro independiente, pero básicamente, ¿qué es el teatro independiente hoy en esta Argentina modelo 2013? Eh, bueno, realmente es una... Es un, es un tópico que no se cierra, que es un poco eh, una pregunta que nosotras nos abrimos el año pasado con el encuentro. Eh, son, soy consciente y somos conscientes de que el teatro independiente no es el de Alejandra Güero bueno, hoy, digamos que por todo el contexto social y político que se fue viviendo, se ha modificado, pero creo que las bases siguen teniendo que ver con lo que dijiste vos, que es un teatro autogestivo, un teatro que no tiene condiciones, que puede hablar de lo que quiera, que es libre, que es nómade, eh, y digamos que tiene una necesidad de contar y de comunicar algo, y que sí o sí se hace gracias al trabajo en equipo, al trabajo en grupo. Sí, sí, sí. sí. ¿Vos sabés qué solemos decir cuando repasamos...? la, la mágica cartelera teatral que tiene Buenos Aires, porque realmente a esta altura del partido sí. uno ya no sabe cómo calificarla, y la palabra mágica por ahí es la que mejor encuadra. Está eh buena. Que durante mucho tiempo, cuando hablábamos de, del under, y del under en todas sus, sus ramificaciones mu musicales, teatrales, lo que sea, sabíamos perfectamente que había como una situación oficial que se robaba casi el 80% de la escena y había un 20% más o menos que tenía que ver con ese under. A esta altura del partido, en el siglo XXI, uno encuentra con que la proporción se dio vuelta casi en forma desde 360 grados que el 80% lo maneja aquello que no está domesticado, aquello que tiene que ver con lo autogestivo, aquello que a veces tiene que ver con un teatro para 20 butacas, con la posibilidad de establecer teatro donde haya 30, 40 o 50 personas, pero no importa, el contrato entre la gente y los que, los que están arriba del escenario se arma y vamos para adelante, porque hay historia y entonces hay teatro pero nos parece que casi el 80% de esa historia hoy la maneja ese Ander que está como armando algo en las entrañas de, de la Tierra y que en algún momento explota. ¿Es una sensación o es lo que realmente vive Buenos Aires? Mira, eh, la verdad es que yo coincido bastante. Eh, digamos, le tengo mucho respeto al teatro oficial, al teatro comercial. Me parece que todo, todo puede existir y subsistir y que son distintas formas de, de contar. Muy bien. Pero coincido en que la verdad es que es una... Digamos, se, se está multiplicando día a día el teatro independiente, la, las salas independientes De hecho, le, de paso les cuento dónde estoy, estoy en la puerta del Teatro Polonia uh -huh. Acabo de terminar de ver una obra que se llama El Perro, un cuento que es excelente eh, Que también es una, un teatro que entran 30, 40 personas Estamos en el momento del Festival Escena, que también es, o sea, nosotros armamos el ELTI Pero hay cualquier cantidad de festivales y encuentros en Buenos Aires Este festival de escenas justamente habla de esto, de salas independientes que se juntan y que en dos semanas todos sus espectáculos son a la gorra y es el espíritu eh, ah, para invitar a que todo el mundo se acerca al teatro y que la, el dinero no sea una condición. Uh -huh. Y me parece que, que es eso, que hay una necesidad de contar y de comunicar y que el teatro como lenguaje claramente está teniendo mucha, eh, mucha repercusión y, una, y uno está encontrando ahí... Eh, un lugar en el cual no se puede, no se puede ir, ¿no? Muy Como bien. que está bueno, está bueno Muy y bien. Buenos Aires eh, en particular realmente está dando cuenta de esto. Muy Nosotros bien. que hemos tenido la oportunidad de viajar un poco para, para conocer otras obras, otras, otras, otras, otros modos de contar sí. en otros países, la verdad que lo que se ve de afuera eh, en vistas a Buenos Aires es que es una, una cosa descomunal, sí, o sea, sí. que haya realmente teatros en cualquier barrio. Muy y bien y que, no sé, una casa se transforme de oh, golpe yeah. eh, en un PH con sí, un cabaret sí. adentro, es sí, impresionante. Oh, cabaret, digo, teatral, ¿no? Sí, sí. Eh, así que sí, coincido, es, uh -huh. es impresionante. Maite, mucha suerte para el 19 y el 20, reiteramos a las 19 y 30. Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, la ex ESMA allí en Avenida Libertador, al 8100, 8151 en la ciudad de Buenos Aires. Allí tendrás dos obras, instrucciones para abrazar el aire y la razón blindada, las dos, de Aristides Vargas. Maite, gracias por estos minutos de tu tiempo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, recuerdo que es entrada libre y gratuita así que los esperamos a todos Y reiteramos el mail donde hay que hacer las reservas, dale Info arroba elti.com.ar Muchas gracias por todo Maite Gracias a vos, saludos, hasta luego Por algo hay que empezar Empezamos de cero hasta las cuatro Prohibido amanecer En AM750 Vamos a recibir a una cantante Que como fuente de inspiración Mira hacia atrás Se abraza a las voces de los 50 A Billie Holiday, a Sarah Bogan, a Ella Fitzgerald Y arma su, su propia historia Con mucho jazz, con mucho soul Se llama Laura Celso Pero antes de hablar con ella Te la voy a presentar a través de sus sonidos Te partir en un segundo me descuidé confiando en mí me alejé sin saber por qué te lastimé me equivoqué encarcelada en una obsesión que sin pensar terminar sin tu corazón cómo fue Siento en mí cómo enfrentar el temor sin tu corazón si junto a ti comprendí lo que es sentir amor recuperar la ilusión que estás pensando en mí cómo volver yo presentaba a Laura como una voz que había mirado hacia atrás y por ahí abrazada a las voces de los 50, a Ira Fitzgerald, a la Billy Holiday y a, a Sara Bogan nada más y nada menos había comenzado a armar su carrera después la vamos a escuchar en, en, en varios estilos porque la tenemos haciendo, qué sé yo, cosas en inglés bueno, después la vamos a ir, cuando piquemos el disco, la vas a ir descubriendo en, en su totalidad. Laura, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, Gracias buenas por haberme venido hasta Prohibido Amanecer. Te voy a Ahora, sí. eh, gracias no por haber hecho. venido una vez más No, gracias por la invitación Bueno, la presentación es, se ajusta a, a tu historia Al hecho de haber mirado hacia atrás Ya nos vas a contar por qué Esto tiene que ver seguramente con alguna herencia musical Que cayó de algún lado Casa, familia, alguien Y dejó este, puesto en bandeja Bueno, acá tenés, agarra, servite Y agarraste, bueno gran parte de las mejores voces del siglo XX, no cabe ninguna duda, por lo menos si vamos a armar un podio femenino, bueno, ahí está, no cabe, ya a esta altura no cabe ninguna duda, por lo menos en la música popular. ¿Fue así la historia? Sí, sí, la verdad que sí. Eh, me fui encontrando con diferentes géneros musicales sí. que me atraparon, básicamente el jazz y el blues tienen una pasión, un sentimiento eh, que, que me llega, uh -huh. que me llegó. Eh, a través de una, una ex profesora de canto que me empezó a mostrar cosas bueno, por mi registro vocal me empezó a decir, bueno, a ver si escúchate esto, sí. ¿qué te parece? y la verdad que me, me quedé fascinada y de hecho cuando estoy estresada o uh -huh. necesito relajar pongo un poco de sí sí y, y es otro mundo nada uh -huh. que ver a lo que hay ahora no digo que ni que sea mejor ni peor es totalmente otra cosa y me parece que que a veces está bueno buscar en, en las raíces uh -huh, y en aquella sí, música claro. eh, de aquellos años. Sí, sí, sí. Además, este, bueno, por ahí sí te metiste a buscar en, en sus historias personales, también vas a encontrar cosas muy particulares y demasiado dolor en ellas para después traducir todo ese dolor en toda esa magia. Eh, parecen historias casi, este, no sé, multiplicadas, clonadas, las de las tres Y básicamente uno encuentra muchas respuestas de ese sonido que, que lograron Si se mete en algunas cuestiones de, de su infancia, de su adolescencia Y sí. eso explica también, también muchas cosas ¿Cómo empezaste a construir ese camino? Más allá de, bueno, esa profe que dijo, esta es la dirección Bueno, después en algún momento hay que comenzar a armar el formato, entre comillas, profesional El que sube escena, el que graba el disco ¿Cómo se arma eso? Eh, bueno, son, en realidad son muchos años de, de búsqueda, de búsqueda uh -huh. interior De decir, bueno, qué es lo que me gusta, hacia dónde quiero ir eh, de, de conocerse uno como artista, de encontrarse eh, Yo comencé con la música desde muy chica Y de ahí me fui armando el camino y, y buscando diferentes sonidos Y bueno, terminé encontrando lo que hoy es natural pasando por un montón de estadios <ríe> del pop a, al blues, al jazz, a lo más melódico. Uh -huh. Creo que esto tiene una conjunción de, de todo lo que me gusta. Y fue un trabajo de mucha gente, eh, del productor Ezequiel Bausá, de mi profesora en aquel momento, Sofía Sobral, que también hace los coros. Ella me impulsó a, a hacer el disco. Básicamente estábamos en una clase y me dijo, ¿y ¿qué tal si no haces un disco?, Y yo me quedé, y digo, claro. bueno, sí, dale, y lo empezamos a armar, a escribir, y creo que tiene mucho que ver con, con lo que le pasa a uno en ese momento, ¿no? Uh -huh. con, con todo, con las emociones, para mí escribir tiene que ver también con la, cat la catarsis, liberar, uh -huh. liberar lo que uno tiene adentro y cerrar historias, y eso también tiene mucho en el disco. Hay un montón de, de Laura Celso dentro del disco, que no son sí. más que parte de, la, de una sola, ¿no? son pequeños retazos de, de, de la misma Laura. Eh, ¿Cuál es la que, la que motoriza toda esta historia? ¿La que crea, la que recrea, la cantautora? La, ¿Cuál es la parte, esa, esa señal que da el disco que dice, mira, esta va a ser Laura? Eh, creo que la pasión que mm. le pongo a, a, a todo lo que hago y más al, al arte, a la música. ¿Y si hay que elegir un tema? Eh, uf. <risa> eh, el uno, Siempre te amaré, sí. con el corte, y Don't Leave Me, que es el corte del videoclip. Sí, sí. Que lo, lo escribí en un momento donde unos amigos, un, un amigo estaba muy mal de salud... Había estado internado durante un mes en terapia intensiva por una CB, muy joven, Ajá. 27 años, y pensamos que no, no, no salía. Sí. <ríe> y bueno, me junté con la novia, que yo en ese momento no conocía mucho, me transmitió tanto sentimiento que tuve que escribir y volcarlo, y de ahí salió todo un lead me. Y, y creo que esos dos temas tienen mucho de mí. A ver ese tema que tanto identifica a Laura y que de alguna manera entre tantos retazos es el que seguramente va a marcar el camino del futuro. Entre las voces del 50, entre toda esa historia que nos contaste, entre esa profesora de canto, resulta que hay alguien que va a la Facultad de Medicina, que se recibe, que es médica y que encima canta. ¿Cómo es esa historia? Eh, bueno, sí, es, está bueno, pero por momentos es intenso. Sí, me, me recibí ya hace más de cinco años, Mira. seis años va a ser, Eh, hice la especialidad de todo Y en el mientras tanto hacía el disco uh -huh. eh, eh, Creo que fui cantante Mucho antes sí, De, claro. de que lo que soy médica eh, Y nunca lo quise dejar La verdad que nunca quise dejar el, La música uh -huh. Porque me, me llevaba a otro lado Me transportaba Y me liberaba un poco de la presión De, de estar en momentos duros sí, sí, claro. Más durante la, Haciendo la residencia uh -huh. Y, y bueno, la verdad que sí fue mi, mi salida, mi escape. Ahora, ahora es como que lo pude nivelar, las dos cosas. Es trabajo de las dos cosas. Siento oh, bueno. que, que ahora lo, lo equilibré, pero en su momento, bueno, eh, fue como un hobby que fue mutando hacia algo más profesional. Uh -huh. eh, pero está bueno poder hacer las dos cosas, tener como las dos salidas. Sí, me, sí. me gusta mucho mi carrera también, aunque tengo momentos que que también patearía el tablero, pero uh -huh. <risas> ¿quién no los tiene sí, ¿no? en, en sí. cada profesión? Y seguramente que directa o indirectamente, en primer plano o entre líneas, en algún momento entre las cosas que uno, que uno escribe este, tiene que aparecer lo vivido este, en esas situaciones que vos decías difíciles, seguramente límites, complejas, donde hay dolor, alegría, donde se mezclan un montón de sentimientos... Y en algún lugar, sin querer o, o a veces buscando que realmente eso, eso aparezca, seguramente que tu otra parte, este, qué sé yo, en alguna canción se va a meter. Ah, sin duda, sí, todo. Creo que uno es un todo. Sí, sí, Entonces sí, claro. todo, todo va fluyendo y todo tiene que ver. Todo sí, tiene sí. que ver lo que me llega, también tiene que ver con, con situaciones de, de pacientes y bueno. No, tiene mucho que ver Sí, que sí, ver. sí Vamos a seguir escuchando un poco más de Natural Y después aquí hay un señor con una guitarra en sus brazos No lo vamos a hacer esperar mucho más Y vamos a ir mezclando la voz de Laura En su versión de estudio Con esta, como siempre te decimos Esta posibilidad intimista Cada vez que tenemos un artista aquí en esta mesa De escucharlo a un metro de distancia Y verlo comunicarse con su músico Bueno, todas esas cosas que son el valor agregado De compartir en una suerte De, de living, de casa El, el momento radial Someone who's torn it apart And has taken just all that I have But if you want, I'll try to love again Baby, I try to love again I'm sure gonna give you a try Cause maybe if you wanna try to love again Try Just to help me to the tears that I cried And I'm sure gonna give you a try Cause baby if you wanna try to love again Try, baby I'll try to love again But I know the first heart is the deepest, baby Te estaba preguntando antes, nos está visitando Laura Celso, una vez que sale el disco, bueno, después qué pasó, porque ahí hay que empezar la caminata, la recorrida, las charlas interminables, mucho escenario, y a veces uno no recibe el fruto de, de tanto esfuerzo, de tanto laburo, con minutitos de aire, ¿no? con esa mediatización que es indispensable para el que el tipo que está del otro lado diga, uy, mira, ¿cómo se llama? Laura Celso. ¿no? Y agendarla y tenerla y saber que, que hay un disco y que se trata de, de todo esto. Bueno, ahí empieza un camino sí, que es mucho más duro que el, otro, que el de la el grabación. Anterior. Sí, yo pensé que el anterior iba a ser el más duro, pero no. La verdad que después empezás a decir, bueno, ¿y ahora qué hago no? con el disco? En el que creo, el que me gusta, que, que le puse tanto esfuerzo, ¿por dónde empiezo? Sí. Porque si bien hoy por hoy hay tantos medios de comunicación, es como muy difícil uh -huh. eh, meterse ahí, sí, claro. si uno no tiene la ayuda de alguien, yo la verdad que si hay algo que doy gracias es la ayuda de mucha gente a través de todo el proceso del disco, hasta bueno, esto, ¿no? poder hacer notas y poder eh, que el disco se escuche, la verdad que sí y Y bueno, me encontré en el camino con dos personas maravillosas, Romina Pomponio y Damián Robner de Aini Comunicación, a los cuales les mando un abrazo grande, uh -huh. que ellos me ayudaron muchísimo con sí, la mediatización, sí, ¿no? Escalar, por por poder, el, el aunque sonido. sea que se escuche como que mi sueño era que se escuche en una radio, ya para mí eso es como wow, es muy groso. Sí, para empezar el camino. Sí, y la verdad que me ayudaron un montón. Y bueno, después los chicos de, de, de mi banda, Marco Maciel, que está acá Don presente. Marcos. Buenas noches. <risa> buenas noches. Eh, que, bueno, ahora me va a acompañar en unos temas con guitarra y coros. Y bueno, el resto de la banda, con la cual nos vamos a presentar el 21 de noviembre. A, a las 21.30 horas, que es el jueves que viene. Ya faltó una semana, nada más. Uh -huh. En Mulan Blue, en Rodríguez Peña 411. Eh, bueno también ellos que me, me ayudan siempre y me han ayudado desde, desde el comienzo de este año que empezamos ahí a presentar el disco y la verdad que estuvieron ahí al pie del cañón y sí, hacer presentaciones, claro. presentarse, presentarse los fines de semana, los días de semana, cuando sea sí, sí. y bueno, ahí estar para sí, la sí, gente, sí. para el, el público, desafío. sí, es lo más complicado pero bueno, hay que ponerle fe y, y onda y, y bueno querer lo que uno hace claro. ¿Qué podemos hacer para ir redondeando la invitación para el 21? ¿Qué podemos hacer en esta versión desenchufada de la música de Laura? Y me gustaría hacer Siempre te amaré Dale bueno. Laura Celso en la noche más larga del dial Segundo me descuidé confiando en mí me alejé sin saber por qué te lastimé me quievoqué en una obsesión que sin pensar terminó siento caos No piqire, sabes que siempre estar mal, mi corazón es para ti, abandono ese rancho morcuperar la ilusión que Estés estás pensando, pensando en mí como duele la noche más larga del día. nos vamos a las noticias cuando faltan 10 para la 1 y después el último tramo de la charla con Laura para invitarte el 21 allí se presenta con su banda allí todos los temas de Natural y 50 en 7.50 Argentina avanza derecho a la información Hora 0:50 50 minutos. Humedad 54%, temperatura 27 grados, 4 décimas. Aval Medina afirmó que desde el lunes la presidenta va a poder estar plenamente reincorporada a su tarea. El jefe de gabinete aseguró que aguardan con mucha expectativa el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a sus funciones. Según se informó oficialmente, la mandataria retomará sus actividades tras confirmarse en los últimos estudios que se le practicaron que presenta un buen estado de salud luego de la operación a la que fue sometida el 8 de octubre. El secretario de Seguridad de la Nación destacó la labor de la policía en la toma de rehenes de tortuguitas. Sergio Berni resaltó el trabajo de la fuerza que logró liberar sin provocar heridos a la familia que estuvo privada de su libertad por más de seis horas en su casa. También hizo referencia a las declaraciones de los captores, quienes aseguraron que se fugaron de la cárcel tras un acuerdo con el ministro de justicia bonaerense, Ricardo Casal, y el gobernador, Daniel Scioli. Por un lado, la actuación que tuvo la policía, que por sobre todas las cosas privilegió la integridad física de los rehenes, que es lo primero que hay que cuidar. Un jefe policía que actuó impecablemente y que puso no solamente el grupo especializado al con, sino que él en persona encabezó la negociación y bueno, con el éxito que tuvo hubo la operación para poder detener a los delincuentes y liberar a, a la familia completa. Creo que, bueno, ya la jueza y la fiscal mañana, como han, se han comprometido públicamente, indagarán a los detenidos y empezarán a investigar qué es lo que pasó y cuáles son los motivos de las declaraciones de estos delincuentes, que no tengo ninguna duda que tiene una connotación política muy clara. Por otra parte, el jefe de la policía bonaerense, Hugo Matskin, explicó cómo se logró desactivar la toma de rehenes. Aproximadamente hace 6 horas tuvimos una alerta al 911 referente a individuos que habían entrado a una vivienda con fines de robo. Inmediatamente el 911 en aproximadamente 30 segundos respondió y se procedió en la cautela como corresponde a rodear la manzana y hacer un perímetro de 200 metros. Es fundamental el trabajo profesional que la justicia nos audita poder liberar la zona de cualquier tipo de persona que pueda correr riesgo y poder separar lo claro de lo oscuro. No hay gente que sea fugado. Estamos hablando de dos personas. Una de ellas con frondoso pontuarios, situación muy delicada Lo que se hizo fue prevalecer la vida antes de cualquier error y daño colateral. Es preferible esperar el tiempo prudencial correspondiente para el fin deseado. Cancillería protestó por las medidas de España contra el biodiesel nacional. Héctor Timmerman ratificó que Argentina llevará adelante medidas en el ámbito del sistema multilateral de comercio. Es por la decisión de España de excluir a las empresas nacionales de su listado de proveedores. En una carta enviada a su par español, Timerman afirmó que la exclusión es una continuidad de la política ilegítima y proteccionista que el país europeo puso en marcha en la materia el año pasado. Pelota. Defensa y Justicia le ganó a San Martín de San Juan y es el único líder de la B Nacional. Fue por 3 a 0 con los tantos de Gonzalo Bustamante, Brian Fernández y Martín Lucero. El conjunto de Diego Coca llegó a los 36 puntos en el certamen y le sacó dos unidades de ventaja a Banfield, 7 a Crucero del Norte y 8 a Independiente, Instituto y Atlético Tucumán. Humedad 54%. Temperatura 27 grados 4 décimas. Tatiana Kushnir.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 Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las cuatro. Prohibido amanecer. En AM750. Ya vamos haciendo, como siempre te decimos, el mejor programa, que no sale al aire, ¿no? Mientras está sonando un tema o mientras hay una tanda, charlando con, con Laura, con su gente sobre, bueno, gran parte de, de lo que siempre te repetimos de esta escena musical en, en Buenos Aires, que realmente tiene una oferta ilimitada, ¿no? En cantidad y en calidad en, en todos los géneros y además con músicos que son muy versátiles, con tipos que se adaptan a a distintas circunstancias y justo te estaba por contar que había pasado por acá Nacho A Mil para traernos su, su primer disco solista, un pianista yacero impresionante, con, con cosas, con algunas sorpresas como Roxana Ahmed cantando un par de temas. Bueno, un disco bárbaro, muy, muy redondo, con versiones de, de, de Charlie y García yaceadas, eh, con versiones de Fito yaseadas... pero bárbaro, bárbaro. Al mes de esa visita llega el guitarrista de Comunidad Soul, un grupo que suena espectacular, haciendo soul, pero con algunas cosas argentas, pero, pero, pero, pero había soul ahí. Cuando vino quien era el pianista era Nacho a Mil. Y le pregunto, digo, me dice, claro, es Nacho, el mismo. ¿Y cómo se da eso? Y bueno, por la versatilidad del tipo, porque detrás de su piano hay, hay muchas cosas que tienen que ver con el conservatorio que transformaron el músico todo terreno, y la ductilidad de sus arreglos van para yacear a Charlie como para sentarse a hacer una versión de, qué sé yo, de Amante por Horas, de Steve Wonder, no sé. Entonces uno se encuentra con, con una oferta que es espectacular, pero además en todos los géneros. Y este es el, el gran valor de, de esta historia. Hacemos un tema más para, sí. para despedirnos, sí. para redondear la invitación para el 21. Habíamos dicho entonces... 21 de noviembre, jueves que viene 21 a 30 horas a 30. en Teatro Mulán Blue en Rodríguez Peña 411 Rodríguez Peña y Corrientes y bueno, para reservar pueden llamar al teatro o a través de mi mail lauracelso.com El disco está a la venta en Notorious, en las disquerías Notorious, en Callao 966, así que ahí lo pueden conseguir vale, a natural. Vale. ¿Alguna si página donde encuentran tu música, donde encuentran este, qué sé yo, tu camino, saber por dónde estás, dónde vas a tocar? Eh, estoy, bueno, en MySpace, eh, www.myspace.com barra Laura Celso, y después en Facebook, Eh, la página Laura Celso artista ahí pongo todas las, las fechas próximas y, y las notas y demás. Bárbaro. Con qué nos vamos? Con a mi lado. A mi lado, Laura <risa> Celso, en prohibido amanecer en la noche más larga del día. Aunque creas que estoy rendida? Y te piensas que estoy perdida. No lo crees mi vida, soy lo que quiero que oh, no. no podrás resistirte, sé que lo quieres también. Oh, no. Eres presa de tu confianza, en tu vida ya nada alcanzar. You darling, ya que estás a tiempo de escaparte de tu silencio? Yo creo en el momento de rescatarte ser. No, no. quiero saber dímelo si puedo en Shiny now I the man. Love me, baby, love me, and need you, honey. Just cup of Celestina's the best. Love me, baby, love me, and need you, darling. Shall I the man? Love me, baby, love me, I need you, honey. Just cup of Celestina star base. are you the city darling shall i not ask it them love me baby love me and need you honey this cup is al destino sta vez love me baby love me and need you darling shall i not ask it them love me baby love me and need you honey el destino esta vez Gente, la única palabra que reemplace el aplauso es gracias Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido Mucha suerte también el 21 Y bueno doctor, a saber más de usted A saber por dónde anda Cómo va el rodaje del disco Y que tengamos las muy buenas excusas todo el tiempo Para estar programándolo una y otra vez Detrás de alguna alguna data que marque el camino. Así que muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto, y la verdad, bueno, la pasamos bárbaro. <risas> gracias a Marco, muchas gracias por la invitación. que vino también. Muchísimo. Y bueno, muchas gracias y un saludo grande a todos los oyentes, y los esperamos a todos. El 21. El 21, allá en Mulan Blue. Gracias. Pasó por la noche más larga del dial, Laura Celso. This is all the man I used to be Too many bitter tears are raining down on me I'm far away from home And I've been facing this alone for much too long I feel like no one ever told the truth to me About growing up and what a struggle it would be In my tangled state of mind I've been looking back Cada 7.50 Cada 7.50 Dame un para que jamás Pasa algo ay, ay. Ya vamos a hablar dentro de un ratito con Ignacio Subeldía sobre su historia, un poco para cumplir con ese precepto de Prohibido Amanecer, de que solamente podemos entender al artista arriba del escenario una vez que conocemos su historia, su herencia musical, sus mochilas, batallas ganadas, perdidas, sus sueños, sus proyectos. Y después sí, ahí entendemos mucho más, por qué dice lo que dice, por qué canta lo que canta. Vamos a estar repasando Cruz del Sur. Este trabajo discográfico que está presentando, pero antes de escucharlo, te lo presento a través de sus sonidos. Se recuesta distraída en un sillón, parece disfrutar el temporal, mientras juega con cenizas de un amor. Parece disfrutar el temporal. Sonreír confundida por la lluvia y el pudor Se desliza como el viento por el mar Parece disfrutar el temporal Ya se dificil lo simple Ni lo difícil más difícil aún Qué arte para conjurar A cada paso un huracán Los meteoros no lo encontrarán Algo difícil de explicar sta magnitud ya difícil lo simple y lo difícil más difícil aún qué arte para conjurar a cada paso un huracán Los meteorólogos lo encontrarán, algo difícil de explicar, qué arte tan particular, que simula la los meteorólogos lo encontrarán. Algo difícil de explicar Algo difícil de explicar Algo difícil de explicar Ignacio, ¿cómo va? Buenas noches, gracias por haber venido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estábamos hablando y mucho fuera del micrófono mientras escuchábamos alguno, este corte de, de Cruz del Sur sobre, bueno, sobre todo el significado que encierra la salida del disco, la defensa en el escenario. Bueno, pero antes, vamos un poco a tu historia. Vamos al kilómetro cero de, de vos okay. con tu guitarra y, y la música. Okay. Así entendemos... Perfectamente por qué en este modelo 2013 Ignacio Día dice lo que dice y canta lo que canta. Ok. Eh, yo empecé a, a hacer música desde muy chiquito, o a tocar desde muy chiquito en el. Yo soy del interior, soy de Río Negro. Uh -huh. eh, yo empecé a tocar la guitarra como a los 7 años. Eh, y toqué. No, y no dejé de tocar nunca. De, digamos, de adolescente en el, en el interior es una cosa bastante estándar que, que tocas en grupos de, de folclore generalmente uh -huh. así que dice digamos todo ese ese derrotero los inferiores pasan por el folclore y después por me, a los 18 me vine para Buenos Aires Sí. eh Y para mí fue como un shock fuerte venir a Buenos Aires. Yo antes uh -huh. de venir a vivir a Buenos Aires, solo había venido dos veces a Buenos Aires. Sí, sí. O sea, fue como... Para mí, yo simplemente que ir a Necochea era ir a la gran ciudad. Claro. Imagínate, venir acá fue como, oh, como un shock muy fuerte. De y una cosa es visitarla y otra es habitarla. Definitivamente. Totalmente. Y, digamos, el impacto más fuerte creo que fue a nivel información, ¿no? Digo, eran otras épocas. En, vos vivías en el interior, no tenías... Digo nosotros leíamos sobre, sobre las bandas sí. en las revistas que llegaban de de, de música y leías sobre bandas que después escuchabas por ahí tres o cuatro años después, uh -huh. si podías, claro, eh todo era muy lejano, claro no existía muy internet, tardío. digo la televisión por cable recién estaba arrancando, entonces la información era muy limitada, se leía mucho más de lo que se escuchaba, muy eh, bien sí. Y cuando, cuando yo vine a Buenos Aires Fue como tener la oportunidad también de ponerme al día con eso ¿no? Todo uh -huh. lo que había leído sobre un montón Ahora lo tenía para escucharlo sí. eh, Y después también eh, Entender que pasan cosas a distintas escalas Que eso en los lugares más chicos es más difícil No hay escala Entonces lo que pasa es Es más o menos lo que es estándar para todos uh -huh. en, en las ciudades grandes hay como Como masa crítica para hacer cosas muy distintas sí, sí. Entonces apenas llegué Eh, armé una banda que se llamó Subsole con la cual tocamos como 10 años eh, arrancamos en el, trabajando con el sello ultra pop eh, y arrancamos muy despacito, muy de abajo y la verdad que nos fue bien digamos, fue una, digamos, tuvimos, teloneamos varios shows de afuera, tocamos muchísimo en Buenos Aires, La Plata, Uruguay, Córdoba eh, y después creo que hubo también como un punto de inflexión ...en noventas y principios de los 2000... ...había una escena independiente... Eh, ...muy rica y, sí. y con mucho movimiento... ...y eso cambió drásticamente después de Cromañón... Uh -huh. eh, después volver de. volver a empezar... sí, después de Cromañón desaparecieron muchísimos... ...había muchos lugares para tocar para 200, 300 personas... Uh -huh. ...que sonaba bien, que, sí, que claro. podías tener... ...y de repente esos lugares desaparecieron... ...no conseguían la habilitación... Eh, la, la, los requisitos se pusieron mucho más duros, eh, digo, con razón o sin razón, no, no, no estoy diciendo que, que eso esté bien o esté mal, pero la verdad es que desaparecieron montones de lugares. Uh -huh. eh, el tema era que, a ver, si hacía falta tanta dureza, este, la, la, la blandura o la liviandad sí. este, hasta el día anterior a Cromañón implica, bueno, sí. este, de, explica todo sí. lo demás. El tema era, bueno, tomar una medida donde La, la culpable no fuera la música de lo que había pasado, sí, y, y sin embargo la culpable terminó siendo la música. Y, y entender, digamos, que también, de vuelta que hay distintas escalas, ¿no? que vos puedes armar distintos niveles de requerimientos para distintos tipos de lugares, digo, pero la idea fue como, digamos, el nuevo gobierno de la ciudad vino con, ese, con esa bandera, digamos, claro, claro. Eh, y... No quiero problemas. Exactamente. El silencio de los cementerios te libera de todo problema. Claro. Y... Y digo, no es casualidad, el otro día, no me acuerdo de quién hablábamos, no es casualidad que, que, haya, que hayan aparecido, digamos, de repente en Buenos Aires como una escena de, de cantau cantautores sí, folk, sí. digamos, en ese momento. Porque sí. la verdad es que yo me acuerdo de esa época. Nosotros veníamos de tocar en, en lugares y de repente esos lugares cerraron y los únicos lugares que tenías para tocar eran, se hacían eventos en casas, cosas muy chiquitas. Nos uh -huh. decían, bueno, vengan a tocar, pero sin batería. Vengan. Claro. Entonces hizo como, como más difícil. Sí, sí. Eh, mm. Eh, digo, y, y eso me parece que tiene eso más, el, el abaratamiento de los costos de producción de un disco eh, hace que, que me parece que haya, proliferen los, sí, eh, los claro. cantautores igual siguen este, existiendo el otro día nos contaba Marina Ríos una cantante de tangos eh, la, la experiencia de un boliche Martínez donde en función de, de, de las quejas de los vecinos no se puede aplaudir Entonces se queda como una especie de convención Cuando vos entras Donde la gratitud del público hacia el artista es <risa> Y en eso nos ponemos todos de acuerdo Porque si no se acaba la música sí, sí, sí. Porque si no llamamos a la, a la cana Y en dos minutos se acabó el festival ¿Queremos música? Muy es así. bueno Bueno, llegar a ese tipo de, de contratos uh -huh. Entre el músico y, y el público Bueno, es parte de lo nuevo De lo que hay que ir armando como se pueda Sí, de lo que quedó, de, de, de lo que vos muy bien planteás, ¿no? Del hecho de él todo o nada, y que llegara un gobierno que dijera, mira, la paz de los cementerios me, me libera de todo problema. Uh -huh. O no vamos a correr la suerte del tipo al que, a que, que quedó atrás, este, sí. no vamos a correr la misma suerte. Cerremos todo y se acabó. Bueno, vamos a escucharle un poco más a, a Ignacio de la mano de otro corte de, de Cruz del Sur, después seguimos charlando ¿lo estás conociendo? Si no lo conocías por supuesto que si ya lo tenías estás volviéndote a topar no solamente con su palabra sino también con sus sonidos se despertó. Un huracán que al vez furioso y se va, sueño amargo del exotanil, noches en velar, pastillas para dormir. con Ignacio Subeldía recién sobre cómo se han rearmado algunos artistas sobre todo los cantautores a la usanza de principios de los 70 uh -huh. a sonar muy folk a llevar su poesía su música casi desnuda ante el auditorio, vos, tu guitarra esto es lo que quiero cantar esto es lo que digo y de ahí en adelante bueno, ver qué pasa con, con el experimento ver qué pasa con, sí. con el ida y vuelta pero... Se repite en muchos casos, es como un volver a lo que sucedía hace 40 años con, con el génesis de la movida del rock nacional y casi un poco lo que vos contabas antes empujó a ustedes a decir bueno, no tengo ni la capacidad económica de mover la banda ni, ni el lugar me banca un escenario para cinco músicos uh -huh. soy yo y mi, y mi criolla por ahí, ¿no? Y de ahí en adelante salgo y si yo compré eso, ya está Sí, yo creo que, que, como te comentaba antes, tiene que ver primero con eso, ¿no? Con, con que hubo un... Hubo el, el, para mí el momento post-Cromañón poscro, fue como sí. un momento fuerte. Y después, simultáneamente, pasan otras cosas, que es eh, la posibilidad de grabar un disco en tu casa... Mm -hmm. eh, digamos, de una manera relativamente barata, si tenés un sí, sí, tipo habilidoso, lo claro, podés hacer. Claro. Ahora, n es muy difícil hacer eso con, con un nivel de volumen alto, porque ahí sí necesitas una sala que suene bien. En tu casa podés hacer un disco barato, con una guitarra, un par de cosas electrónicas, y una cosa así, lo podés hacer con, con instrumentos acústicos. Me parece que la vuelta a, a la cosa así más... No sé si acústica, digo, porque en realidad está todo enchufado, digo, pero... Mm. pero más cercana, más íntima, sí. tiene que ver con eso, con qué es más música, de carne y hueso también. Con que es música hecha en en las habitaciones, ¿viste? Sí. Es como música hecha en en, en lugares chiquitos, sí. en, en departamentos, en eh en, en lugares la arquitectura te impone también una limitación, ¿viste? Ahora sí. yo estaba viendo los las fábricas las Digo, lo, lo, los fabricantes de, de equipos de guitarra sí. en una época competían a ver quién, traía los equipos, quién fabricaba los equipos más monstruosamente Totalmente. más grandes mucho músculo mucha sí, cosa sí, esa sí. cosa bien masculina sí, sí. Eh, y ahora es al revés los equipos sacan equipos muy poderosos compactados compactos muy chiquitos claro. que te sirven tanto para tocar en tu casa como para tocar en un escenario pequeño ¿por qué? porque los equipos grandes realmente suenan bien cuando están a muchísimo volumen un mm. equipo valvular suena bien cuando está al claro. tope de volumen y la, y la válvula hace como una cosa de saturación. En un equipo de mucho tamaño es, muy, es difícil lograr eso, digamos, claro. tenés que ponerlo muy fuerte. Sí. Eh, empezaron a aparecer equipos chiquitos que te permiten esa saturación, un volumen más bajo. Hay todo como un cambio que parece mentira, pero, uh -huh. pero tiene que ver incluso con, con temas, con lugares habitacionales, donde dónde se hace la música. Yo me quedé pensando eso, claro. Si yo sí. construyo en un lugar donde en realidad tengo que cuidar la convivencia con el tipo que está bueno. al lado, separado por una pared casi de papel, Este por ahí construye un sonido que es casi una especie de susurro. Mira, eh, el eh, David Byrne, el, el cantante sí, claro. de los Talking Heads, hace poco me dieron, me regalaron un libro que se llama algo así como cómo, cómo funciona la música. Sí. Un libro increíble, el tipo, porque el tipo escribe con mucho amor so, por la música, ¿no? Y el primer capítulo es de él es cómo la música depende, uno tiende a pensar que la música depende del, del creador, del tipo de haciendo, y dice, la música depende de muchas más variables, de muchas más cosas. En realidad el creador es como un medio que canaliza todo el contexto. Entre ellos, la arquitectura. Y el tipo dice, mira, el canto gregoriano, sí. digamos, claro. tenía, se cantaba Obvio. en las, en las grandes eh, catedrales, catedral, que claro. tienen muchísima reverberancia. Claro. Entonces, vos no podés hacer muchos cambios de clave, Porque te queda sonando lo que venías cantando antes y, y se te arma... Sí, sí, hay un delay. Claro, percadero. exactamente. Entonces, claro. eso te obliga a cambios muy pausados y a cantar más o menos siempre en la misma clave. Para poder cambiar de clave se necesita tocar en lugares más chiquitos. Bach tocaba en una capilla. Sí. Ahí sí podías hacer cambios, de, cambios, cambios de, de clave y experimentar un poco con eso. Digo, y mismo David Wagner hablaba de ellos tocando en el CBGB, como sí. la música que hacían en un lugar que era muy chiquito, con muy poca reverberancia, digamos el rock furioso sonaba bien ahí y que después dicen nosotros llevamos eso mismo lo tocamos en el Carnegie y Hall no y no funcionaba, claro. no funcionaba no funcionaba no calentábamos a nadie ¿viste? entonces eh, todo eso que bárbaro va, ¿viste? va va influyendo por eso me parece que, que eso de que haya una vuelta a esa cosa de, de, de sonidos más chiquitos más íntimos más cosas tiene que ver con Eso, con eso, con una industria también que se está como... Adaptando. Sí, o incluso hasta debilitándose. Entonces, y debilitándose. Cuando la industria, digamos, la industria entendía como contraposición a lo artesanal. Sí. Cuando la industria se debilita y abandona un lugar, ese lugar se vuelve más artesanal. Con sus pros y sus contras, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es Cruz del Sur? Ya nos vamos metiendo en el presente. Cruz del Sur es un disco, es un disco que yo grabé a principios de este año, con canciones que tenía... Algunas tienen entre seis años y dos meses, digamos, tenía cuando... Uh -huh. Cuando las grabé, eh, el disco está producido por Sergio Álvarez. La historia un poco del disco es, yo tenía este repertorio, era un repertorio que yo esperaba en algún momento adaptar a una banda, hasta, y en ese proceso me di cuenta que, que funcionaba bien en, en guitarra, solo, y entonces se lo mostré a Sergio, y Sergio me dijo, mira, así como está, está bueno, no hace falta que busquemos una banda, grabémoslo, y si querés, después hacemos más canciones, y, y hacemos otro con una banda. podemos como querés. Eh, y... Mmm, y lo empezamos a trabajar ahí con la idea de de esto de, de un sonido digamos más o menos más o menos íntimo, chiquito y mucho foco en los arreglos de voces. Sí, Como la bien. voz está al frente, es sí, frente, hay coros, sí, hay bastantes coros. Yo hubiera querido poner más coros, pero Sergio me lo sacó, dijo que sonaba muy uruguayo. <risa> <risa> en el eh pero pero digamos la idea, el, el plan fue un poco ese, digamos. Es un disco que tiene Yo antes grababa, los discos que grabé antes eran más de, de un guitarrista que cantaba y este disco es más de un cantante que toca la guitarra o traté de encararlo en ese momento. Está lado. muy bien, está muy mm. bien, esa es una gran diferencia. Hablando de guitarras, bueno, eh, cuando volvamos de, un poco más de Cruz del Sur, ya te voy a pedir que, que agarres a esa señora que está ahí al lado tuyo y empecemos a hacer algo aquí en vivo, como para contarle a, a toda la gente justamente de qué se trata el hecho de el cantautor con su guitarra eh, defendiendo su letra y su poesía sin más, sin uh -huh. otra arma que su instrumento Te quiero ver mover los pies Te quiero ver bailar En medio de una noche azul de Estrellas para recordar Quiero ver mover los pies, mirarte sonreír, assunto de concentración, una questione espiritual en los edificios, habita lo que fuimos, semillas en el mar, semillas en el... Soy un hombre de acción con o no de sombras la de pared una seluz artificial al borde del amanecer tal vez prefiero olvidar algunas imprudencias que cometimos al bailar lo sé es Se cruzan los caminos, solías sin canciones para Enar. charlábamos sobre, bueno, qué es esto de, de, de estar llevando adelante tu carrera y a su vez estar sosteniendo la vida desde otro lugar, ¿no? Desde, desde el laburo, desde de... y siempre nos pasa lo mismo, ¿no? en eh, el caso, charlábamos sobre Laura Celso, que estuvo hace un rato, y ella es médica, y en otros casos nos encontramos con gente que, qué sé yo, este, bueno, ¿y cómo es tu vida? Bueno, son ocho horas en la fábrica... Y después nos juntamos a ensayar y después nos juntamos a... Ok, ¿y cuánto hace que estás en la fábrica? No sé, 10 años. ¿Y la banda? 5. Bien. ¿Por qué te pregunta tu familia? ¿Cuál es el... la charla o los amigos? ¿Cuándo vas a ser famoso con la guitarrita? <risa> Nunca por la fábrica. <risa> Nunca por la fábrica. Y es como este, el hecho de transportar ahí un montón de cosas que por ahí tienen que ver con uno, ¿no? Dejar... ...los sueños de uno... ...puestos en el que por ahí tiene la posibilidad... De, ...de conquistarlo... ...pero el tipo se gasta 8 horas todos los días... ...desde hace 10 años en la fábrica... ...pero la única pregunta es cuándo te voy a ver en el diario... ...cuándo cuando sí. la mano de la guitarra... ...voy a ver... bueno ...y ahí hay un montón de, de transferencias... ...que por ahí... ...más cercanas o más lejanas... ...a todos los músicos... ...los terminan, los terminan rozando... ...por ahí vos a esta altura... Con, con tanto rodaje en el lomo, ya esas preguntas, si existen, uno ya no las escucha, pero por ahí existieron en su momento. Sí, digo, hablábamos al, al principio, estábamos charlando sobre el tema de, de las expectativas y en realidad, eh, digo, hacer música para, para... Obviamente uno hace música para, para, sí, sí, sí. para los demás, ¿no? Sí, no, claro. no lo hace para uno, eh, pero... Pero de, digo, de ahí a ser famoso es como otra cosa, ¿viste? Es, no, es otro plan, ¿no? El es tema como... de vos sabés que del otro lado siempre está la, la, la, la fantasía, ¿no? Del músico bajando de la limusín blanca... Sí, este... pero ya sabés que cada vez eso existe menos. Sí, creo. sí, o sea, no, que, que existe... Está... A ver, Las yo creo que ya ni música... existe, pero digo, en el fantasma de la gente es como que subir al escenario sí. trae aparejado un montón de otras cosas que sí. no existen hace rato, sí, y sin sí, embargo sí, sí, sí. Este, en el fantasma de la gente eso sobrevive y parece que si no lo alcanzás no hiciste nada ¿cómo no hice nada? y mira todo lo que dice, sí, sí, sí, bueno, pero y en realidad capaz que ni escuchó tu música y está viviendo siempre de el fantasma de, ¿qué va a pasar con Ignacio? ¿Eh? <risas> Ignacio está tranquilo, está bárbaro. Y, sin embargo, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Ignacio? Eh, sí. Esto pasa en todos los órdenes, ¿eh? en el deporte, qué sé yo. En, en todos los órdenes hay un fantasma o sea que, de, de proyectar cosas. El emergente, digamos, el... el, el creo que en el deporte es incluso más cruel todavía sí, claro, ¿no? Sí. que vos ves al vos ves a la estrella al tipo que se gana, que cierra un ficha, un pasaje al, al un club de Europa sí, sí. y atrás de eso hay una legión, legión. de pibes Totalmente. que la, digo ni hablar en el interior que laburan de otra cosa sí. y y y entrenan y juegan al fútbol Totalmente. que sé yo eh, los, torneos al interior son durísimos, durísimos. ¿no? y después tenés pibes que llegan un poquito más, que llegan, que pueden vivir de eso, uh -huh. que igual la pelean, la pelean, la pelean, y la verdad que el emergente es una mínima cantidad. Entonces, digamos un poco, Está muy yo, bien. yo cuando, cuando vine a, siempre digo, cuando vine a Buenos Aires, me acuerdo una de las primeras cosas que fui a ver, había un, un ciclo de, de música alternativa uh -huh. en, a, abajo del Bauen, en la Water sí, Bauen, claro. eh, que era iba los miércoles. Yo fui a ver cosas ahí, y yo cuando empecé a tocar quería tocar ahí. Claro. O sea, no es que quería ser famoso, ¿no? Ah, Al contrario, en mi lugar, claro, en mi, mi, lugar. mi mi mayor claro. mi mayor expectativa era ser músico under. Ya de movida era, ya de movida el proyecto era malísimo. ¿no? No, no, o sea, mi, mi, mi mayor expectativa era fracasar de alguna manera, ¿no? Claro. O cosa, pero esa cosa romántica estaba buena. Sí, claro. Y, y después cuando tocás ahí, te pones otra meta y y, y vas a meter otra sí. cosa. Me parece que eso, digamos, Hay que ir disfrutando del proceso, tocar es lindo, tocar es lindo siempre, tocar en la radio a mí me encanta, por ejemplo, es lindo, uh -huh. te, tocar para la gente es hermoso y, toque, y, y vas disfrutando de eso. Y, y la verdad que si, cuando vos tirás buena onda, haces solas y te moves y qué sé yo, sí, sí. las cosas pasan. La, la, creo que la cosa, el, los momentos más difíciles son cuando sentís que no pasa nada. Uh -huh. ¿Qué pasa? A mí me ha pasado, sentís que por ahí en determinado momento vas, tocas, ...terminás de tocar. No pasa nada, ¿viste? Uh -huh. no pasa nada, la gente viene y te dice, che, qué lindo, y se va, y claro. decís, cómo lindo, si acabo de hacer una cosa de ruido para molestar a todo el mundo, ¿viste? Sí. Eh, cuando no pasa nada es complicado, pero la mayoría de, del tiempo, si, si vos le pones foco, si no te vas de mambo con lo que vos uh -huh. esperás de que pase, eh, le pones amor porque es lo que te gusta hacer, y, y disfrutás el camino... Ya está, digo, o sea, después si te querés comprar un yate, bueno, qué sé no, yo. No, no, ahí, no, pero... seguro, por ahí la cosa no, no, no, la, no, yo, no la, pasa por... La mayoría de los músicos que, que conozco... Y ahí está son... la diferencia entre ser popular y ser famoso. Sí, que son buenos. Puede ser famoso un tipo que, qué sé yo, no sé, que asalta un banco mañana, sí, pero nunca será popular. Popular es otra historia sí. y por ahí... A lo único que, que aspira el músico es eso, a quedarse con un cachito del corazón. La de mayoría la de los músicos que, que conozco yo viven de la docencia, digamos, viven claro, de la... ¿no? Sí, y que, que también es una forma de estar estudiando todo el tiempo, de sí. estar aprendiendo todo el tiempo, sí, sí. Eh, digamos, y, y también es una forma de, de sostener con lo que vos haces lo que, lo que te gusta hacer, que es sí. tocar en vivo. Y, y, y en general, eso está bueno, digo, no, no, viste como tema eh, que lo entienda que lo entienda el común y que sepa sí. que, que que bueno que que qué sé yo, que que el hecho de vos me estás hablando de una carrera de más de 10 años, ya está. Sí, claro, exacto, ya tiene lo logré. Que... Es sí. lo logré. ¿Sabés qué es eso? Es lo logré. Y, y incluso para mí digamos lo que más lo que más me pesa, lo que digo lo que lo que veo que es es el reconocimiento de tus pares, de la gente que hace... Totalmente. De la gente que a vos te gusta lo que hace. Cuando esos tipos te reconocen, digo, ya eso es... Sí. Uf, sí. Examinan y esa, ¿no? escuchan con valor agregado. ¿Viste esa cosa? Saben de qué se trata, conocen todo esto de lo que estuvimos hablando y sobre eso tamizan. Y dicen. Después lo otro, ¿viste? Lo otro, qué sé yo. tipos, ¿viste? Que fueron geniales y, y se la pasaron peleando contra todo y sí, incluso, sí. Cuando, no sé, se me ocurren... Incluso gente famosísima, Frank Zappa. Sí, claro. No, tuvo montones de problemas, Frank Zappa. Demasiado. Demasiado, claro. <risa> eh, de eh, cosas. Eh, y después ni hablar de gente menos conocida. Sí, claro. Nick Drake, para nombrar a un cantautor. Cuando se murió no lo conocía nadie. Claro. Eh, el tipo fue un fracasado. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y hoy, es un, digo, eh, hoy lo cita como influencia medio mala. Claro, sí, Entonces, sí, claro. Entonces, digo, eso es tan, tan relativo que... Digo, hay que mantener el foco en las cosas que, sí. que te pueden devolver. Un van Gogh fue el tipo, ¿no? Claro, mira, claro. está muy bien. ¿Hoy a qué le cantás? ¿A, uh. lo, ¿A lo que te pasa? ¿A lo que nos pasa? Eh, qué pregunta. Yo creo que siempre más o menos le, le canté a, a lo mismo, ¿no? Eh, un poco, las canciones mías tienen que ver más con desencuentros, Con con... con son como instantáneas de, de, de esos momentos en que vos querés hacer una cosa y te sale otra, digamos. Uh -huh. ¿no? Ya sea en el, en el ámbito que sea, la mayoría en, en relaciones de pareja o en ese tipo de cosas, pero, pero en, en otros ámbitos también. Sí, eh, llegar tarde, llegar temprano. Sí, definitivamente. Ese es el, cinco, el, el claro. eh, Pero me parece que, que va por ahí. Digo, yo Si tengo que pensar más o menos con cuando, cuando estoy escribiendo una canción cuando creo que, que la canción quedó es cuando cuando en la canción hay algo que te llama la atención en el sentido de que, bueno, la historia viene por este lado pero se produce algo que puede ser un, sí, un, un giro, un, un, un, un chiste sarcástico una cosa así, que le da como otra mirada y deja una pregunta, ¿no? Uh -huh. eh, que es muy difícil de hacer, porque sí, claro. eh, te lleva mucho laburo eh, pero es, cuando pasa eso es como lindísimo, así, bueno, ahora sí esta canción está puedo venir como más o menos describiendo cosas Pero ese ganchito que es, viste, que puede ser el humor, que puede sí. ser... el sí, la ironía. La ironía, exacto. Sí. Eh, es, lo, es lo que para mí hace que, el, que la canción... Uh, oh, ahora sí me gustó. Sí, sí. ¿Qué podemos hacer, ya que tenés a esa señora? Y voy a, y voy a, ¿Y a cantar alguna, alguna canción. Dale, dale. Ignacio sube el día en la noche más larga del dial, en Prohibido Amanecer. Bueno, voy a cantar una canción que se llama Se va. Muy bien. desperto Nunca me va a perdonar Dijo que no Nunca me va a perdonar Y no hay nada que pueda decir Cierro los ojos no soy bueno para mentir Ni avisar El tiempo viene y se va Un uracán Que el furioso y se va Sueño amargo del exotanil Noches en velar Pastillas para dormir Se va, se va, se va, será verdad esta vez. tu amor conservo una cicatriz un caracol y el miedo a la oscuridad una carta que nunca le di algunas fotos gente que no conocí se va se va se va será verdad esta vez. se va, se va. Eva será verdad esta vez Esta vez Ignacio sube el día en la noche más larga del día en 7.50. Argentina avanza derecho a la información. Hora 1.50 minutos. Humedad 51%. Temperatura 27 grados 6 décimas. Héctor Timerman resaltó la importancia de las relaciones entre Paraguay y la Argentina. Fue durante una reunión bilateral entre representantes de ambas naciones que se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se alcanzaron distintos acuerdos fronterizos. En ese sentido, el canciller aseguró que de ese encuentro van a surgir posibilidades de desarrollo y crecimiento enormes para los dos países como nunca antes ocurrió. Esto es un paso fundamental en la integración y es un hecho histórico porque después de tantos años, de tantos años, realmente vamos a encauzar el relacionamiento entre el Paraguay y la Argentina para que sea puro beneficio para nuestros dos pueblos. Así que realmente esto es un ejemplo de dos presidentes que han conversado y en la conversación surgió la importancia que tiene Paraguay para la Argentina y la Argentina para el Paraguay. No hay palabras para decir todo lo que se va a salir de aquí en adelante en obras públicas, en transporte, en posibilidades del Paraguay de exportar a través de la hidrovía, o sea, realmente tenemos plena confianza que este encuentro de gobernadores, que son los principales promotores de esto, los promotores de todo esto han sido los presidentes y los gobernadores de la frontera, que saben muy bien la importancia que tienen las relaciones entre Paraguay y la Argentina. Aerolíneas Argentinas recuperó posición en el Comité Ejecutivo Regional de Empresas Aéreas. Su presidente, Mariano Recalde, anunció que la línea de bandera nacional volvió a ese lugar después de 10 años. Además, expresó que es sumamente importante para el país porque Aerolíneas vuelve a estar en la mesa directiva de discusiones de los problemas de la aviación aerocomercial de Latinoamérica. Lo confirmaron luego en el marco del foro de líderes de Aldata Airline, donde se analizó la situación del sector, tarifas y la posibilidad de tejer alianzas estratégicas. El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta por tormentas en la ciudad. Según detalla el informe, se esperan tormentas fuertes y caído de granizo en la capital federal, la provincia de Buenos Aires, el sur y este de Córdoba, sur de Entre Ríos y centro y sur de Santa Fe. En tanto, las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente de sudoeste a noreste durante la madrugada o la mañana. Patria Grande. Los candidatos chilenos realizaron el cierre de campaña. Las elecciones en ese país se llevarán a cabo el próximo domingo. La expresidenta Michelle Bachelet se mantiene liderando la mayoría de las encuestas. Además, se espera que el 61% de los chilenos acuda a votar. Pelota. La comisión directiva de River aprobó el contrato de Ramón Díaz. Los dirigentes millonarios dieron su consentimiento por unanimidad al nuevo vínculo del entrenador que lo liga a la entidad hasta fines de 2015. La reunión se realizó en el Estadio Monumental con la presencia del presidente Daniel Pasarela y el vicepresidente primero, Diego Turnes. Humedad al 51%. Temperatura 27 grados, 6 décimas. Tatiana Kuchnir. 7.50 avanza. Derecho a la información. Una hora cincuenta y dos minutos Ya gastó el nuevo día Este viernes 15 de noviembre de 2013 Para cerrar la charla Ignacio, hablemos de futuro Porque hablamos mucho de pasado, de presente uh -huh. Si hablamos de futuro, ¿por dónde viene la cosa? Futuro cercano Dale. Vamos a estar presentando este disco El, 20 de, el miércoles 20 de noviembre El Muy próximo bien. miércoles en, en Ultra, San Martín 678 a las 20 horas Eh el disco, bueno, voy a estar obviamente eh, tocando yo, guitarra eléctrica y acústica, y me van a acompañar Facundo Rodríguez en cantando y en voz y piano y percusión y Sofía Hernández en voz y guitarra y vamos a tener algunos invitados también eh, después de eso, la idea es eh, aparcar las naves hasta el año que viene, digamos, pasar el Generalmente diciembre y enero suelen ser meses más tranquilos y arrancar a fines de febrero fuerte y si todo va bien, eh, ya en mayo del año que viene estar grabando un disco nuevo. Claro, sí. eh, eso es lo que te iba a preguntar. Que generalmente cuando sale un disco es como una puerta que se abre y una que se cierra al mismo tiempo, ¿no? Dejamos atrás mm. todas las canciones que llevaron un rato pero automáticamente es como que se empieza a pensar en, en algo nuevo, además porque ya sabemos... En el campo minado, que es lo que no hay que pisar, ya conocemos todos los, los obstáculos y queremos repetir y si hay material, este, bueno, que sea lo, lo antes posible. Sí, la idea, digo, la idea es mantener, mantenerte haciendo, ¿no? mantener, es, es hacer o morir. Digo, no, no es, creo que, que, que, que es importante seguir produciendo material. Sí, señor. Sí, señor. Ya que la señora todavía no, no volvió a su funda, ¿te podemos pedir algo más? okay. Dale, dale, dale. Gracias por el día eh, Si querés este, saber de qué se trata Cruz del Sur Y si no, el 20, reiteramos la, la fecha 20 de noviembre Dale. En San Martín 678 San En Martín, Ultra 6, a las la 20, 20 horas 20 horas Con ella grítale mi nombre quando se despierta, humor de la mañana, tambor de la guerrilla, llueve en la colina brota la semilla Van quedando mil cosas muertas ahí ahí ahí amigo clandestino la noche es más oscura cuando no estás conmigo los ojos bien abiertos Saltemos al vacío. Seamos uno solo. Un ruido entre los ruidos. Van quedando mil cosas muertas ahí. quedando mil cosas muertas, van quedando mil cosas muertas, van quedando mil cosas muertas ahí. Ignacio, la única palabra que reemplaza el aplauso es gracias, así que muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. Y a saber más de vos, a saber en, en dónde anda ese nuevo disco que anda dando vueltas por tu cabeza y que por ahí en algún momento del año que viene se empieza a corporizar, entra a estudio y tenemos un poco más de un nuevo capítulo de este uh -huh. Ignacio Subeldía, cantautor que defiende con su guitarra tanta, tanta poesía. Gracias por haber venido. No, gracias, gracias a gracias. vos, gracias a vos por, por invitarme. Pasó por la noche más larga del dial Ignacio Subeldía. Dos son. Son las 2 en la ciudad de Buenos Aires 750 Radio AM. Va san corriendo los coches Impertinente la noche Se arrima sin avisar No me vites, no te escondas, no te rías de mí No te angusties, no te aflijas No me mires así Cega y se aleja Se oculta y vuelve a salir Una oh, pena rierta anda rondando el jardín Vuelve a sonreír Buscando una nueva manera de molestar Mejor bajemos un rato Te noto tan enojada Hay un brillo en tu mirada Será que estás por llorar No me dites No te escondas, no te rías de mí, no te angusties, no te aflijas, no me mires así, llega y se aleja, se oculta y vuelve a salir. Uh, una cena vieja. Anda rondando el jardín, llega y se aleja, se oculta y vuelve a salir. Uh, una pena vieja, cantar. Ahora sí, cerramos el paso de Ignacio Subeldía por la noche más larga del diablo. De cero a cuatro, Gustavo Campana, en AM750. Se cumplen diez años de la muerte de un auténtico fenómeno popular de la década del 50. De un hombre que está absolutamente comprobado, ¿eh? tendió más discos que todos juntos, que todos los grandes juntos. Estamos hablando de Antonio Tormo, un gran fenómeno popular. Fue rescatado por León, yo diría, a la usanza, digo, rescatado para aquellas generaciones que, que no lo conocían y que lo encuentran a León como, como garante del apellido que llega con él. Allá por finales de los 90 cuando don Antonio estaba cerca de cumplir los 84. Eh, y no solamente se dio el gusto de, de cantar con él, sino fundamentalmente de hablar y mucho, y de que eso quede registrado en el disco. Fue como un viaje hasta la Argentina de la década del 40, de la década del 50, de la mano, insisto, de este gran, gran, gran fenómeno popular. Aquel disco, si... Si lo querés buscar, se llama 20 y 20. ¿Y por qué 20 y 20? Tiene que ver con los 20 centavos que cualquiera de los trabajadores de entonces gastaba para comer una porción de pizza al paso y otros 20 centavos para meter en la fonola un disco de Antonio Tormo. Los vas a escuchar cantar, los vas a escuchar recordar. Homenaje a Antonio Tormo, de la mano de aquel trabajo de León que de alguna manera tiene mucho que ver con los viejos rescates que él había hecho en de Ushuaia a la Quiaca, con Sixto Palavecino, por ejemplo. Y digo, el rescate para Buenos Aires, de saber quién era ese tipo que veterano llegó con él a mediados de los 80 a través de Ushuaia a la Quiaca. Antonio Tormo, por León Gieco, a 10 años de la muerte de don Antonio. Uh -huh. Sublime, hermano de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, pesado por mil vientos, de andar triste y cansino, cual marcha de reloj. Se asoma alegre el sol sobre los campos del talar Junto a la ría van los lincheras Llevando como el caracol la casa puesta y al azar Van los lincheras todos los días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 Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del Talar, junto a la Sevilla, van los lingeras, y al pasar, pasar, se oyó un peón que entonar. Se a donde voy, a donde voy. Linje Lo que gano lo va todo don. No, Señor, ni en la vida dese otro te encuentre tirado en un camino dormido para siempre mudo tu corazón unas redejas rubias y una magnulia seca de tu andar errabundo dirá la sensación. de una paisanita trotamundo salve te bendecirá y el aura poeta sonará en la noche la agreste siringa de algún cañadón Cantando la estrofa que en los polvorientos caminos panteanos tú loca que silente gradó silenó. Soy, todo el mundo y no sé a dónde voy, a dónde voy, soy que gano lo gato lo doy no sé, llorar, no sé llorar ni en el mundo deseo triunfar no tengo norte no tengo guía para mí todo ese amor usted, eh, no, no, le quería preguntar porque como vamos, como vamos a cantar juntos eh, sí. Fuentecito de mi río sí. eh, Ustedes eso es la, prim la primera música, una de las primeras músicas que ¿Qué hizo? ¿Usted la, la tiene registrada en en, en Sí. sí. Ah, bueno. Menos mal. <risa> ¿Sabés por qué te digo menos mal? Porque sabés las grabaciones que tiene. Me imagino. Cualquier cantidad, sabés hasta a quién lo grabó, Pugliese lo grabó. Claro, claro, claro, claro, sí. No, lo cantaba sí, sí, uno, eso, uno, eso. De uno de los cantores de él, claro. que yo lo conocía. ¿Y y qué pasó? Ustedes agarraron la, la letra. hace un día se nos ocurrió decir Eso fue acá en Buenos Aires. Luna sí, acá en Buenos Aires. Ah. Una, le... En esos dos meses que estaban ahí bae, bae, vagueando, cuando claro, si, una vez claro, por el, en la radio... Claro, y... Estamos ahí, imagínate vos. Estaban <risas> mira, mira. <Todos risas> dos meses sin hacer nada, pero no, no me no, alguna. No, y salíamos a caminar, a caminar. Mira, un, uno, el que más o menos a veces tenía un mango era yo, porque a veces me mandaban, pero yo no decía nada, mm. porque si no... Le no, mangueaban. ¿eh? Claro, ese es el asunto. Está. Claro. Además, yo era el paganini... ¿Sabes? Claro, <risa> lo, lo otro El famoso Pagarini. Claro. El famoso Pagarini. unos Claro. Unos mangos que cuando comenzamos a trabajar eran muy poquitos los que, sí. lo, lo que nos pagaban. Primero, no nos pagó un mango durante unos cuantos meses. Era pa, pa, para pagar la, lo, lo que nosotros comíamos. ¿Cree que tiene una cosa? Comíamos asado... ...casi todos los días asado y ensalada... ...asado no, y ensalada y asado y ensalada... ...que era más barato... Y ...claro, ¿no? Este, <risa> ...así que bueno... <risa> este, ...y así... ...¿y entonces cómo compusieron el tema? el, ah, el tema. le dijimos a Luna... ...le digo, ¿por qué no nos, no nos hace una letra? ...háganos una... ...yo no he hecho nunca letra... Y yo, no, ...y háganos una letra para una canción... Uh -huh. ...a ver, cualquiera de nosotros... ...tampoco no hemos hecho nunca ninguna música... Y, y, le, y vamos a ver si le ponemos música. Claro. Entonces hizo Puentecito de Mi Río, mira, vos, la primera letra y, en su vida. La primera letra en su vida. En su vida. Y la o, primera música fue, en su vida. Y la primera música nosotros que hicimos, en la primera vez en mi vida que hacíamos una música. Claro. Canal le hizo un pedacito de, y yo le hice la segunda parte. Ajá. ¿No, Canal? Él comenzó a pues, ponerse así, pues, y yo decía, como yo cantaba alto, entonces le hice la claro, segunda claro, parte. Claro. Increíble, ¿eh? increíble. Y bueno, mira vos, grabado, lo han grabado, ya te digo, cualquier cantidad. del río que pasa hacia el valle del fresco verdor ¿Cuántas veces salir a su casa a besar de sus labios la flor sobre el río que corre cantando tú escuchaste mis cantos de amor sobre el río que corre cantando Escuchaste mis cantos de amor Viejo puente de piedra entre las flores De mis selvas y sierras del Chañer Ya no estás como entonces sobre el río Que mil noches platearon las lunas al pasar Roto al puente ya no podré llegar Con mis versos, mi copla y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón Se resonga bravío desafiando mi amor y mi fe pero yo he de vencer a este río otro puente sobre él tenderé y otra noche cantando y cantando paisanita tú la volveré y otra noche cantando y cantando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 Antonio, usted fue uno, uno de los cantantes que, de la historia de la música que, que más discos ha vendido en un momento. Mira, eh, según dicen, ¿no? Yo, usted no... usted cobraba, una, cobraba regalía de los discos que sí, vendía. Sí, claro, bueno, claro. Espérate, yo cobraba bien, cobraba bien, tendría que haber cobrado mucho más, pero como no sabía los discos que se vendían. Porque yo lo supe por esto, espérate. Ah. Eh. Yo lo supe porque... Los empleados un día, 1950 te digo, uh -huh. ¿no? yo ya, ya venía grabando de antes. Yo el primer disco que yo grabé fue Amémono y ven, yo sé que vendía cualquier cantar porque todos me decían, yo compré el disco Amémono, yo compré el disco a Amémono, ¿no? Y yo sé que vendía arriba de un millón, fácil. Uh -huh. Pero nunca supe bien la seguridad. Uh -huh. Pero no me podían meter mucho el perro, porque imagínate vos que en todos lados estaba el disco del 78, ¿eh? Entonces los empleados, para, cuando vino, vengo que grabo yo, el rancho de la cambicha, que fue un éxito, ya ve el, el éxito sí. que es, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y, ¿Usted fue el primero bueno, que lo grabó, el rancho de la cambicha? Fue el, fue y yo, yo el no, lo, y no, yo no se lo escuché, a otro no se lo escuché. Claro. Dice que hubo uno que lo había grabado. Yo no se lo escuché, no. yo lo aprendí de la, de la música, uh -huh. de una editorial, ahí, ahí encontré el título, porque me dijo, me dijeron en la compañía que si no me animaba a cantar un, un chamamé. Uh -huh. No, le digo, nunca canté, pero, pero sí, yo canto cualquier cosa, le digo, así le dije, yo, yo canto cualquier cosa, no? Claro. No, porque claro, antes, de, no tengo que de antes de cantar lo que yo cantaba. Uh -huh cantaba bolero, cantaba tango, sí, sí, cantaba, sí, sí. cantaba de todo, claro, claro. usted tiene una voz para claro, cantar pues todo. Claro, pues te digo, entonces, este, bueno... eso ¿Todo eso se grababa en simple, en, en, en esas, esos disquitos chiquitos? No, no, no, no, no ya grababa yo en la... ¿En 78? En 78. ¿Y cuántos, sí. discos, cuántos temas entraban? Dos nomás, ah, dos, claro, uh, uno de un lado y ah, otro, no. otro, nada más, dos, nada más, ah. así, dos, y que no se rompiera, por... <risa> <risa> <risa> lo miraba y se rompía. Sí. Claro. Negro. Todo. Ah, no, era, este... por, era por categoría. Se comienza por negro, mm. la, la etiqueta negra. Después viene azul. Después viene verde. Después viene rojo. Ya, cuando es rojo es porque el cantor ese ya está al máximo. Uh -huh. Sí, sí, es, es por categoría. Así por era. Parte. Así, sí. Aquí va, espérate. Estábamos en... Ah, y entonces fui a ese editorial, fui a varios, pero no, no me gustaban mucho las letras. Y, nada. y este voy ahí, y ya me iba. Y le dice a las mujeres, no, Mario, fíjate allá, viste, arriba de, le, de la... De, de, había una tabla ahí, había unos paquetes ahí, sabes Dice, fíjate si hay, hay unos paquetes que hay cosas de chamamé y todo. Entonces lo bajó lleno de tierra, le pasó la escoba, este ahí la, la, el plumero. Y, ¿no? y ahí comenzamos a ojerar, sí, eran chamamés muchos. Me miraba, miraba. Y vi eh, el, el nombre de este. Y le gustó. El, el rancho, el rancho, el acambiche. El rancho de la cambiche. Y me hizo acordar el título. Y después cuando más o menos lo leí, y vi el título, y el hecho que me hizo acordar... Allá en el, rancho, en el rancho grande, ¿te acordás de...? Allá ah, en el rancho grande. Claro. Allá ah, donde de... viví. Claro. Es, de... Era que, de... mexicano. Y comencé a leer la letra y era una, justa, una cosa que, que yo la había vivido. Porque mm. yo, yo he andado en alpargata desde de pibe. ¿En de... los bailes? ¿Jugaba? Sí, no, yo fui un día a un baile porque estrené unas alpargatas negras. No. Las alpargatas negras que recién venido con una, con una tira de, de cuero blanca acá. ¿No? Y me puse las alpargates y fue un baile, imagínate vos. Con las pastillas en el bolsillo. <risa> La claro, pastilla, ¿no? las pastillas en el bolsillo para invitar, ¿no? Y un clavito es... de, de agua, de agua, de, de, <risa> ¿sabes? No? Porque, mira, el que, el que se bañaba, se bañaba una vez por semana. Claro. ¿no? Los trabajadores, ah. una vez por semana, el día sábado se bañaba, se afeitaba. ¿no? Bueno, te digo porque yo también lo hacía. Mm. <risa> Así. Entonces, bueno, este, y ya vi todo. Vi el asunto del pañuelo, de las alpargatas. Claro, le gustó porque Entonces, se no, siente, no, siente es un cuadro. Claro. No es que es un cuadro, ¿eh? es real, eso es real. ¿eh? Mm. El sombrero todo, es mm. real. ¿eh? Yo sombrero mm. no tenía, pues tenía una gorra. Mm. ¿No? Bueno, fenómeno. Y ahí mismo tenían pianista porque todas las edi en las editoriales... Estaba el pianista que te pasaba que la que le pasaba el tema. Así que ya te digo, nunca la había escuchado ni nada, así que bueno, tampoco la risa venía ahí. La risa se me ocurrió un día estábamos ensayando y oh. con este con, con un chazo, y no me acuerdo por qué fue cosa que me Uy, uh, dice, ah, dice, ah, dice ah, que dice ah, que, que bien que le queda la risa, se porque no le hace la risa. Bárbara esa risa, ¿eh? Me dijo uno de los muchachos. Debe ser una una la, el to, el de la canción, debe ser el, el toque El, el, ¿Qué sé yo, hay, la parte de la canción que, más que, popular debe decirlo lo de la no, risa no, y hay gente que cuando y hay mucho el, el público que cuando, que cuando hago la risa me aplauden uh -huh. aplaude por, <risa> por eso por <risa> eso bueno, es la parte más popular bueno, de la canción te voy a decir la cantidad que salió ya de primero había venido Pedro Vargas con La Última Noche La Última Noche que pasé contigo uh -huh. ¿verdad? bueno eh, casi dos meses antes y grabó en la Víctor la última noche y salió de venta de primer pedido de él 45.000 discos salieron que era récord en ese momento, según decían en la, en la empresa bueno, fenómeno ahora yo vengo y grabo El Rancho ¿no? a los dos meses y lo grabé en julio y salió en septiembre a la venta ¿no? Bueno, y salió de pedido, le, le batió el récord ya de entrada. 52.000 discos de entrada. Uh -huh. Que se los llevó una sola casa en Córdoba, en Córdoba, miramos. vos. Uh -huh. una, una sola casa en Córdoba se los llevó él. Qué increíble. Vos. ¿No? Bueno, y de ahí, al año y medio, llevaba 3.600.000 oh. discos vendidos. Pero espérate, me lo contaron los empleados porque hacían horas extra Y ellos, con las horas extras, este, tenían una pequeña comisión. Que si no, nunca hubiera sabido que había salido esa cantidad. ¿A porque, usted nunca le liquidaron la porque cantidad? Porque nunca ellos. le... En una grabadora nunca claro. te dicen lo que dijo que... Me, claro. porque, porque cobras cada tres meses, ah. nunca te dicen la cantidad. Nunca más me dijo la cantidad en ningún lado. Uno se daba cuenta, más o menos, que, que habías vendido mucho, pero no una cantidad... La, ¿Y el éxito ahora del, rancho, dijeron, de la cam... del ahora... éxito de rancho de la que qué año era? En la época 1950, de 1950. Era... Yo, pero... yo lo que lo grabé en 1950. ¿Era en la época de Perón? Sí. Era un año antes que, o dos años antes de que muera Evita? Claro, claro, porque ¿no? Perón, Perón en 1955. Claro, se fue en, en el 1955. O sea, usted vendió discos hasta el 1955 y después del 55 ¿qué pasó? Cuando vinieron los militares, eh, usted, a usted le... De... Me, Lo, lo, lo, ¿Lo iban prohibiendo en las radios? No, y me, me, no podía, ni, ni en radio ni en televisión. ¿Podía actuar? No, no. en vivo? Rompieron. ¿Podía actuar en vivo? No, Así en vivo, es, en, sí. algunos clubes, en algunos clubes, porque otros tenían miedo, porque como me habían prohibido de que cantara, ¿no? porque dice que yo era peronista, porque la gente que me seguía a mí, a lo clubes, claro. que era que, que, sí, que sí, sí, peronista. Sí, no, ¿no? sí, sí, y, sí, no. Y lo dije muchas veces lo voy a decir todo era bueno era toda era, la vida lo voy a decir, era un pensamiento lógico, usted no era peronista pero era un pensamiento lógico porque la gente que lo seguía usted era el trabajador que hay baile en el rancho y la cambicha llámame del sobrepaso tan que adicto bailaré llámame milongueado al estilo oriental troteando despacito como bailan los tabues al compás de la cordiona bailaré un guiño doble troteando despacito este doble llámame Y esta noche de alegría con la dama más mejor en el rancho la cambicha al trotecito tanguearé Maneta linda la chance Le hablaré lindo a la vaina para hacerle su vida. Arriba, arriba, ser rancho. que a mí se plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bomba chabataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien a una flor en el cintillo, una faja colorada y empajanta llevaré frasco de agua florida para echarle a las guainas y un paquete de pastillas que a todos convidaré y esta noche de alegría con la dama más mejor en el rancho y la cambicha el trotecito tan guiaré Maneta linda la chanza Le hablare lindo a la haina para serle sufrir. ¿Cuál vale es linda la chanza? Le hablare lindo a la haina. Para hacerle suspirar. Para hacerle suspirar. Escúcheme, y usted era, era en un momento era el, el, el, cantor, el cantor del pueblo. Sí, a mí me habían puesto el papá en los cabecitas negras. Mm. Me habían puesto 2020. Mm. ¿Sabes por qué era el 2020? Es, sí. 20 para el pedazo de pizza y 20 para el tragamoneda Claro ¿Qué le parece el nombre del disco? Sí, ya, está bien Un el disco 20 que 20 se llame 20 2020. 2020. Entonces sí. los pibes van a, van a preguntar el 20 qué 20, es Claro, qué es Bueno, el 2020 eran antes en todos los lugares uh -huh. Habían vitrola uh -huh. con, con la moneda y ahí estaba... 20 para la porción de pizza, 20 para la vitrola Y 20 para la vitrola Claro, claro. Bueno. ¿Usted cuánto año tiene, Antonio? Ahora eh, Voglio compiere il 104 in settembre. Che varo. È il 104 in sí. settembre, <laughs> sì. Questo si crede che è mentira <laughs> Dios, que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla, te pique a una garra, me arañue esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente esos cuantos no se olviden fácilmente solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente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 la gente Que se me andun yo cuando cuando grabo lo de la lo de la J cordobesa, por ejemplo, la la J cordobesa me la pasó el mismo, el mismo eh, Marcos López. Ajá. ¿Te acordás de Marcos López? Sí, la ¿no? grabó quien la cuando estaba Perón, en esa época ya la había grabado. Claro ya, claro, ya había grabado. Claro, yo, yo nací sí. en el 51, sí. ¿no? en el campo, y cuando a los cinco años, que mis padres se cansaron de las tareas del campo, claro, es fueron, eh, nos fuimos al pueblo, claro. que era un pueblo que queda a diez kilómetros de, de, del campo, que se llama Cañada Rosquín. Sí. Yo me acuerdo que me costó como cinco días para cruzar la calle porque eh, yo venía del campo ¿no? y, ah, el, el, el, pues. sé, y me costó como cinco días porque me parecía que, tenía, que venía un auto o algo. ¿no? Entonces, pero yo quería cruzar la calle porque enfrente había un relojero, don Gabriel Turletti ah. que tocaba bandoneón y acordeón, y acordeón, que después fue el director de la orquesta donde cantó mi papá. Mi ah, papá era un cantante también. Bravo, que... Entonces a los cinco días me animo a cruzar y cuando él me ve que yo cruzo me muestra el bandoneón y el acordeón. Y, y me dice, mira, vení que te voy a mostrar otra cosa. Entonces destapa un cajón grande, así, le da manija, ¿no? Pone un disco sí. eh, negro, que para mí, no es, yo no sabía qué era todavía eso. Sí. Era la primera vez en mi vida que, que veía una, un, un plato negro. Le pone la púa al plato negro claro. y aparece eh, su voz, sí. la voz de Antonio Tormo, era... cantando la Jota Cordobesa. Eso es oh, impresionante y yeah. es, es muy emocionante que, que pueda tener la posibilidad de grabarlo ahora con usted, ¿no? O sea, como, como son lindo, las cosas de la vida a veces, qué lindo, ¿no? Eh. Es maravilloso. Yerdo del ensueño, tengo plumas por espada, mis palabras es el alcázar de mi reino la ilusión. Mi romántica melena, así, así la peinada es más bella que la trenza enrulada de hilo. Tengo un primo, eres rico poderoso, bien querido yo soy pobre, soy enfermo pienso, escribo y sé soñar y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido mis zarapos con su esmoquil se rozaron al pasar como el descuido no dejó su blanca mano se estrechara con la mía contagiándole calor eso es no quien lo vestía mi elegante primo hermano y alejóse avergonzado de su primo el soñador el helado cierro si a ratos arreciaba incompasivo yo sentía frío adentro frío afuera y todo así y arrimándome a una puerta rompía llanto convulsivo y llorando como un niño como un hombre maldecido. de sí. arrozando la chilacha de mis trágicos zarapos, una mueca de ironía mi miseria le arrancó También ríen en los charcos los silmongos en acuajos cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó. Arquetipo inconfundible de tartufos que disparazan Nel corti reprociele di alone se mo qui no Tu eri prima l'er che tipo mi sorgullo te rechasal dejame con mi saraport sol mas el nombre che tu farà prima l'er che tipo mi sorgullo te rechasal Déjame con mi zarapó. Sol más en noble. Que tú farás. Escuchaste canción del dinero, puentecito de mi río, el rancho de la cambicha. Solo le pido a Dios y mi zaraposo. Tormo Gieco de aquel trabajo del año 1997, cuando don Antonio estaba por cumplir 84 años. Había nacido el 18 de septiembre de 1913, en Gutiérrez, en el departamento de Maipú, en Mendoza. 20 y 20 es el gran registro donde está su canción, su palabra, su recuerdo. Nos pareció que para homenajearlo a 10 años de su muerte, nada mejor que este gran rescate de león de la figura de don Antonio Tormo el mate tapado cuando al succionar por la bombilla no pasa el líquido se dice que el mate está tapado si el mate viene tapado al ofrecerlo es evidente que ha sido mal preparado o preparado con apuro Y revela que quien lo ceba ni probó si la bombilla tiraba bien ¿A usted le parece? O sea que tiene poco interés en agasajar a quien destina ese mat. Por eso, si es una cebadora que lo ofrece a un varón, significa Bolsazo, calabazas o colgar la gallita Ya sea para alejar a un pretendiente o para cortar un noviazgo. Y aunque no tiene relación con esto, hay una metáfora popular referida al esfuerzo realizado por quien pretende beber un mate tapado o trancado y que a las personas de pómulos salientes y mejillas hundidas se les suele decir ¡Salí acá! ¡Cara de mate trancado! El mate tapado Jaque... mate... en 7.50 Te habíamos prometido para hoy un montón de 2x1 que tienen que ver con clásicos del folclore argentino. Voces clásicas, letristas clásicos, músicos clásicos. Vamos a arrancar con Sonco querido, de Juan Falú y Pepe Núñez. Dos versiones, la de Juan Falú junto a Rubén Lobo y la de la chiqui Ledesma, María y cosecha. Sonco querido, arrancando el 2x1. Hablaremos largo, afinemos nuestros trancos Porque hay senda para el rato De sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto Abundosos del recuerdo los dos Somos buen comienzo, esta palabra tan certera, acopiando buenamente desamores y las penas, Señor, tan prolija Corazón yo lo respeto y usted, corazón lo sabe. Ando Yo ni estoy mandando, hoy les hago rincones, rincones sin luz y hago luz cantando. Se pongo en la parrilla, contas finas y anchurajes, muy gustoso por el que pueblo, la solenta viva, viva, Corazón deje que le hable, deje corazón que siga. riendor de que avazolade y porfiaban que atropello del latido señor como cajoneaba como obra de ser mañana caray si se me lo carne de cuervo lo nuestro o si el que arruga fulero soy yo óyeme maestro o se pongo en la parrilla cortes finos y achurajes muy gustoso porque puedo que a sol viva vida corazón deje que le hable de qué corazón que siga venga póngase a mi lado y así Chalaremos la largo, afinemos nuestro tranco Porque hay senda para rato De sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto Abundoso de recuerdos los dos Somos buen comienzo y esta pala tan certera, acopiando buenamente los amores y las penas, Señor, tan prolijamente. Y yo ni usted mandando, voy de mis rincones a sentir, hago luz cantando, pues hay pa' la parrilla, cortecino y achurajes, muy gustoso porque puedo, me asolento a mi mamiña, corazón deje que le hable deje corazón que siga. algo al hombro, por ahí se me recula, rara forma de tenerlo, cuando me hace bien su pulso capaz, cuando pierdo el freno, acuérdese de las veces que yo, casi sin aliento, mordicé las soledades que porfiaba y porfiaba que atropello de latido señor como cajoneaba como habrá de ser mañana caray si se me lo cae crecerá los huecos Dice carne de cuervo lo nuestro pues que arrugar fulero soy yo cállame maestro pues como en la parrilla corte sin yerra chura muy gustoso porque puedo me asolento viva viva corazón de que le hable deje. corazón que siga Primer 2 por 1 de la noche, Sonco querido de Juan Falú y Pepe Núñez. En la primera versión, Juan Falú y Rubén Lobo. Y después, la voz de la chiqui Ledesma para María y Cosecha. Sonco querido. Acá no hay nada prohibido. All right, all right, all right, all right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Título principal de etapa de Página 12 de hoy con la firma de Sebastián Abrevaya. El Código Da Vinci, últimos retoques al nuevo código. Dice el diario que tras decenas de audiencias públicas en todo el país, arrancó en la comisión bicameral la discusión del dictamen presentado por el oficialismo. Buscan que se firme la semana próxima. El Código Da Vinci tiene que ver con un nuevo código civil, el que había enviado a través de distintos proyectos, el oficialismo y que estaba esperando tratamiento anuncia Sebastián Abrevalle a través de Página 12 que están buscando que se firme la semana próxima nos vamos a Celeste Celeste Carballo, algo nuevo <música> en el mundo que el amor y tu historia hay un antes un después y una hora. una distancia salvaje no ahoga el recuerdo latente un secreto que siempre se advierte no llamarás a la puerta más que un después hay un todavía y mucho más que un después hay un todavía y una sandita triste quisiera estar más con tal vez andar soñando Anda estranhando e com razão el amor no reconoce fronteras y donde habrá un corazón totalmente sin huellas, sin pasado, sin presente en eu esencia. Porque el amor y tu historia, yo creo que hay más de mil fuegos y que todo se está quemando sentir algo nuevo y que todo se está quemando para vivir algo nuevo y una sanvita y una sanvita quisiera estar más contenta tal vez andas el corazón y con razón aceleráfrica. Hay mucho más en el mundo que el amor y tu historia. Hay un antes, un después y una hora. Ahí estaba Celeste Carballo en un formato que le queda tan bien como la samba. Algo nuevo. Faltan 10 para las 3 de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza. Derecho a la información. Hora 2, 51 minutos. Humedad al 51%. Temperatura 27 grados, 6 décimas. El gobierno defendió las políticas para combatir el narcotráfico. Los ministros Salak y Puricelli destacaron el plan de radarización implementado desde 2004 y la asignación de recursos. Además, cuestionaron al Consejo de la Magistratura por la falta de designación de jueces en el norte del país para afrontar las causas judiciales. El secretario de Derechos Humanos adelantó que en 2014 habrá mayor intensidad en juicios de lesa humanidad. Martín Fresneda se refirió de esa manera a los debates que se desarrollan en todo el país, aunque reconoció que todavía falta. Asimismo, consideró que las diversas instancias jurisdiccionales y los distintos actores cada vez están más comprometidos con el proceso de juzgamiento del terrorismo de Estado. Siempre trato de tener la dimensión de lo que nos costó llegar a esta Argentina que juzga el terrorismo de Estado. Si bien hemos mejorado mucho, todavía falta. Las diversas instancias jurisdiccionales y los diversos actores cada vez están más y mejor comprometidos con el proceso de juzgamiento terrorismo del terrorismo de Estado con un objetivo que concluyan lo antes posible los juicios. No solamente por quien busca justicia, sino también por quien está sometido a la justicia. Necesitan que se actúe rápidamente. La sociedad también necesita que esta etapa sea resuelta con justicia y los inconvenientes que estamos teniendo... Muchas veces se presentan por la propia burocracia judicial, la ausencia de la incorporación de miembros en tribunales orales. Yo creo que este año y el año que viene se van a dar la mayor intensidad en los juicios de lesa humanidad en términos de cantidad y calidad de sentencia. La AFIP realizó 41 allanamientos para desactivar una maniobra de evasión de cerealeras. Era por un monto cercano a los 250 millones de pesos a partir de operaciones trianguladas a través de Uruguay. La dependencia fiscal precisó que la maniobra de subfacturación detectada por la aduana era llevada a cabo en una primera etapa por la compañía argentina de granos que le vendía maíz a una veintena de exportadores locales a valor de mercado. Pelota. Portugal y Suecia se enfrentarán por un boleto al Mundial. Desde las 16.45, en el Estadio Daluz de Lisboa, se llevará a cabo el primer partido del repechaje para clasificar a la Copa del Mundo. El delantero sueco, Zlatan Ibraimovic, afirmó que la selección de su país merece ir al Mundial 2014 más que Portugal, liderado futbolísticamente por Cristiano Ronaldo. Humedad 51%, temperatura 27 grados, 6 décimas. Tatiana Kusnir. 750 avanza. avanza. Derecho a la información. En la apertura del programa hoy te habíamos propuesto charangos tangueros. Y esto tiene mucho que ver con la propuesta de Patricio Sullivan, que es un poco el... La voz, la voz cantante en el charango trío, Patricio Sullivan eh, a cargo del charango, Juan Pablo Gau, guitarra y Julián de Santis en la percusión. Ellos son los organizadores de Noche de Charanguistas en Espacio Tucumán y la gran búsqueda de, de, de Patricio es lograr que el charango encabece una formación instrumental, que deje de ser una suerte de, de instrumento que acompaña para que sea un instrumento al que lo sigan. Y es un charanguista todoterreno. Así que vamos a arrancar esta noche de charangos tangueros, con el charango en trío haciendo Fuimos y Taquito Militar. Charangos, tangueros. Arrancamos con Charango en trío y sus versiones de Fuimos y Taquito Militar. Escenas improvisadas de películas famosas. Los sospechosos de siempre. Director, Brian Singer. Ronda policial. En esta ronda policial, cada uno de los cinco actores improvisó a su manera la frase «Dame las malditas llaves». Darme el key, you got talking. In English, please. Excuse me. In English. I mean fucking key, you What the fuck? Number 1, that's four. Incluso en el medio de la filmación se tienta vejicio del toro, pero al director le pareció que valía la pena dejarla así como quedó. Y mal no le fue. escenas improvisadas de películas famosas que encontramos en internet en AM750 Página 12 dice Mazot deberá sentarse en el banquillo la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó un fallo de primera instancia que había descartado la citación pidieron que se lo llame como testigo pero aclararon que si el juez si lo creía conveniente podría convertirlo en una indagatoria ¿de quién se trata? ¿quién es don Vicente Mazot? titular de la nueva provincia después de la muerte de su madre y quien es señalado junto con su propia, su propia madre y creo que uno de sus hermanos como los que bajaron a brindar con champán en la madrugada, madrugada El 24 de marzo de 1976 a la sala de máquinas mientras se estaba terminando de imprimir el diario de esa jornada. ¿De qué se lo acusa a don Mazot? Dice el diario que el empresario, director de la nueva provincia de Bahía Blanca y socio de la empresa desde principios de los 70, deberá, deberá declarar ante la justicia ante la, sobre la participación criminal en el genocidio ...que le imputa el Ministerio Público Fiscal... ...y sobre los asesinatos en el 76... ...de los obreros gráficos y delegados del diario... ...Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Mazot deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Nuevo 2 por 1 con clásicos de la música latinoamericana de esta noche... Víctor Jara es el autor, el tema del cigarrito Y dos versiones muy buenas De Luna Monti y Juan Quintero Y de Santa Diabla, el grupo de Mica Faría Gómez Voy a hacerme un cigarrito ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo de dónde sal No mas cierto es que no pinto Ay ay ay, me creí Ay ay ay, me creí Ay ay ay Voy a hacer mi cigarrito Con mi voz acabaquera, lo fumo y boto la cola y recórala el que пито ай ай ай ай макрі excelentes versiones del cigarrito de Víctor Jara. Luna Monti y Juan Quintero y Santa Diabla, el grupo de Mica Farías Gómez. Goles. Goles en 7.50. Se adelanta Brown de la plata, Brown, le pegó con alma y vida hacia la izquierda del arquero que no tuvo absolutamente nada por hacer. Y este estudiante se pone en ventaja y acaricia casi definitivamente el campeonato. Le está ganando a Tajé. Goles en 7.50 Negocios son negocios. A ver, el presidente mexicano le exigió a su par español destrabar el conflicto de Repsol con la Argentina para permitir el ingreso de Pemex a Vaca Muerta. Pemex, que es la petrolera estatal mexicana, tiene poco más del 9% de Repsol. Y si no hay un acuerdo temprano por la compensación que Argentina debe pagarle a España por la petrolera, México no va a poder ingresar a Vaca Muerta. Y el gran objetivo del gobierno de Enrique Peña Nieto es trabajar lo antes posible en la provincia de Neuquén. Hubo un almuerzo en Panamá entre los dos presidentes, el de México y el de España. Y el planteo del mexicano es, bueno, mirá, quedaste en esta negociación en inferioridad de condiciones. O arreglás rápido o me voy de Repsol. Y ahí te quiero ver. Negocios son negocios. Digo, en función de todos los fantasmas que periodísticamente se agitaron cuando la Argentina tomó la decisión de recuperar su petróleo, fíjense cómo se, cómo se, se manejan los tantos en la, en la mesa del capital cuando realmente uno de los socios el que está en mejor relación de fuerzas se ve afectado le dice a España flaco, basta de conflictos con Argentina arregla rápido porque yo soy parte de tu empresa tengo casi el 10% si vos no arreglas me voy y en estos momentos España no está como para perder el 10% de Repsol México pisa fuerte dice Página 12 y España pisa en falso. Datos que tienen que ver con el presente de YPF, que en función de Vaca Muerta se convierte, por supuesto, en, un, en una gran recepción de negocios de todo tipo. Madrugada de música latinoamericana, llegan los Paquitos y Reina de Corazones. por tantos perdón por tantos años de andar tan ciego que a la merced de tu amor sabiendo que yo en su vida no he sido maquillado Paquitos, en esta madrugada de música latinoamericana, reina de corazones. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Te decía hace un rato que el Senado va a comenzar a trabajar en el día de hoy en las modificaciones sobre... Eh, cuatro, cinco, seis aspectos vitales de las reformas que van a transformar al Código Civil en un Código Civil siglo XXI y en un Código Comercial que va a ser transformado en un Código Comercial siglo XXI. A ver, matrimonio, convivencias, divorcio, adopción, reproducción asistida, gestación por sustitución, derechos personalísimos, sociedades de un solo socio, bueno, esos van a ser algunos de los datos más importantes. Vamos uno por uno. Matrimonio. Dice el proyecto que como lo estableció la ley de matrimonio igualitario, no se van a utilizar las palabras varón y mujer para definir quiénes puedan casarse. También se va a modificar lo referido a los bienes gananciales. Dos puntos. Los cónyuges podrán optar entre el actual régimen de comunidad de ganancias o el de separación de bienes, mediante, claro, acuerdos prenupciales. Para esto se va a incorporar una norma que contemple, eh, que contemple el fraude en la administración de los bienes gananciales en contra de uno de los cónyuges. Punto uno, dentro de los puntos más importantes que tienen que ver con los cambios que ya están en marcha y que van a ser tratados por el Congreso de la Nación a partir de esta mañana. Más charangos tangueros, llega el Daniel Carlino, Grisel y Romance de Barrio. Daniel Carlino y su charango tanguero Grisel y Romance de Barrio Hacemos teatro en 7.50 Teatro de la Ribera Inaugurado el 27 de octubre de 1971 Con la puesta en escena de la obra Allá en la boca de entonces Historia, enclavado en el corazón de la boca Se ubica en Vuelta de Rocha a metros de caminito Fue donado por el artista plástico Benito Quintela Martín al Consejo Nacional de Educación. En el hall de entrada se pueden apreciar ocho murales realizados por el artista y además funciona una fotogalería. Posee una capacidad para alrededor de 600 personas. Actualmente es parte del Complejo Teatral de Buenos Aires. Dirección Avenida Pedro de Mendoza 1821. ¿Cómo llegar? Líneas de colectivos 20, 29, 46, 53, 64, 86, 152, 168 y 186. Teatro de la Rivera. Teatros en 750 Nació un día como hoy pero de 1949 Así que está cumpliendo 64 años Tiene 41 de carrera Desde la grabación de Cristo Rock Allá por 1972 Feliz cumpleaños Don Raúl Porcheto. Te pide luz mi amor Te pide luz Mucho me amé Te pido por favor en él tus manos Estoy tan so Або де пам'ятаєте? anduvo la carrera de Raúl desde aquel Cristo Rock de 1972 que grabó con la pesada del rock and roll de Billy Bond y un muy joven Charlie García en los teclados. Arranca su etapa solista hasta que en el 76 aparece ese inolvidable grupo acústico que fue Porsiuji ¿no? junto a León, junto a... Charlie Nito y María Rosa Llorio, y después el relanzamiento de, de su carrera solista. Allí hay un par de, de discos en el arranque de la década que son muy importantes para ese tiempo de Porcheto, que es Meteol, de 1980, y Televisión, en 1981, con lo que sería el futuro hit, Uyot, Iturri y, y Tot, que después serían el corazón, el núcleo de la banda de de Charlie García y que después serían hit. Y aparecerá en el 86 un, un disco que tendrá quizás el último, el último gol de, de Porcheto en materia de, de ventas, un tema que terminó reeditando 10 años después, pero con la voz de, de Sandro. Nos vamos con eso, de este recuerdo de Raúl Porcheto. como Armando con algo de paz y bailando en las veredas, como dos puntas de, de una línea de tiempo, con un sonido muy, muy de los 70 al principio y con un sonido muy ochentoso, con un sonido muy de boliche bailando en las veredas. ¿Por qué? Porque él cumple 6-4 Raúl Porcheto. cumpleaños maestro, nació un día como hoy de 1949, se llama Raúl Porcheto, Escenas improvisadas de películas famosas Raiders of the Lost Ark el Director Steven Spielberg La espada contra la pistola Mientras el arqueólogo y aventurero Doctor Indiana Jones, Harrison Ford perseguía a Marion Ravenhood. Karen Allen se encuentra con un sujeto malo armado con una gran espada. En lugar de pelear con él en lo que habría sido una lucha desigual entre látigo y espada, Indy saca su revólver y mata al hombre de un tío. original estaba planeada una larga pelea de espadas, pero Ford estaba intoxicado y no tenía energía para grabar la escena, así que decidió cambiar la escena que ahora es parte de la leyenda de Indiana Jones escenas improvisadas de películas famosas que encontramos en internet en AM750 Si nunca escuchaste el producto de la sociedad Agus Volta y Santiago Torricelli Bueno, deja un cachito lo que estás haciendo Vamos a perder 10 minutos Y en un par de temas vas a tener una síntesis muy completa De El Mismo Barro, que es el primer CD de esta sociedad Entre la voz de Agus y el piano de, de Santiago Arrancamos con peces de luz del mismo barro Oh Qué interesante la, la conjunción de, de esa voz tan particular como la de Agus Volta y el piano que, que la acompaña, que la acaricia, de Santiago Torricelli. Vamos a llegar al Info con una versión realmente excelente de Resolana, de Jaime Dávalos. Estás escuchando el dúo Agus Volta, Santiago Torricelli de su CD, El Mismo Barro.